No se puede ir uno unos días porque cuando regresa se encuentra con que hacen el trabajo de uno mucho mejor de lo que hasta este momento se creía capaz de hacer. Total que me fui a Barcelona y he regresado moreno, descansado y lleno de felicidad, pero he descubierto que en mi ausencia la persiana abrió y con un nivel de calidad supremo. Estuvo aquí el mismísimo Jordur Torfarsson. si alguna vez consigo decir bien su nombre, que nos explicó cómo inició o encendió la mecha de esa revolución islandesa silenciada y silenciosa. Aquí, en La Persiana, vamos a arrancar hoy muy escasos de medios. Y bueno, no me voy a disculpar, porque si los grandes medios bajan su producción en verano, no vamos a ser menos nosotros, que somos tan pequeñitos, tan pequeñitos. Arriba esa sintonía, abrimos ya La Persiana. La persiana. La persiana. Y abrimos la persiana ya con la vista puesta en el Congreso de los Diputados donde mañana se va a presentar el llamado debate sobre el Estado de la Nación. Al mismo tiempo, eh, la asamblea, la comisión, de, perdón, la asamblea del barrio de Arganzuela ha organizado una, un debate sobre el Estado de la Nación en paralelo, un debate sobre el Estado de la Nación organizado desde abajo, es decir. Durante los próximos días vamos a tener eh, todo tipo de conferencias, debates ciudadanos, eh, representantes de los barrios, eh, hablando pues de lo que no hablan los políticos o dando la visión de esos temas que hablan los políticos pues que tiene la gente cualquiera. La gente que no es votada ni votable. La gente que vota o que no vota, porque le empieza a resquemar un poco la urna. Eh, seguimos aquí. En La Persiana seguimos ahora con lo que hacemos todas las semanas, todos nuestros martes, todos nuestros jueves. Contaros un poco cuáles son nuestras asambleas pendientes, a dónde os podéis acercar, dónde se os puede necesitar... Sabed que ahora mismo, el martes 28 de junio, aquí en Madrid, los que estáis por aquí, desde las 7 de la tarde tenéis ya dos asambleas eh, funcionando. Una en concreto es la dinamización de asambleas, una asamblea para consensuar una propuesta de dinámica asamblearia para el Ágora Sol, Plaza de las Descalzas, y si no se puede hacer allí, se moverán al césped de la Plaza de Oriente. lo cual es estéticamente mucho más agradable ¿dónde va a parar? Eh, a las 19 horas también ha comenzado la asamblea de trabajo de la comisión de acción en el patio maravillas, aquí cerquita a las 8 de la tarde la asamblea de feminismos ya se está reuniendo en la plaza de las descalzas a las 8 de la tarde la asamblea de conexión externa en la plaza del Carmen y a las 8 de la tarde también ha comenzado la asamblea de política a largo plazo en la plaza de Pontejos ahora mismo llevan todas estas asambleas que comenzaron a las 8, 21 minutos Es 28 de junio, hace más bien calor, y estamos aquí listos para comenzar. Revolución Y bueno, con la plantilla Reducida prácticamente a mi, al mínimo Eh Va, eh, recibimos a Antonio Gioveti, que ya está sentado a la mesa, Chao. y que es, eh, bueno, el irreductible, que no ha conseguido sucumbir ni a las vacaciones, ni a las enfermedades, ni a los exámenes. No, porque es un placer la, trabajar como vosotros. Y nosotros es un placer tenerte aquí. Hoy, eh, imagino sí. que, como siempre, eh, la, la agenda setting griega está ardiendo. Bueno, sí, está ardiendo, hasta porque mmm, al final tengo una sorpresa para ti, Gerardo, porque Hay, están previstas movilizaciones también en España en España en favor del pueblo heleno. Eh, ¿Con qué quieres abrir? ¿Con las manifestaciones en España en defensa no, de Grecia? No, no, no. Al final, vamos a dar la sorpresa. al final. No, <risa> bueno, hemos, hemos reventado la sorpresa, pero vamos adelante con lo que ha pasado sí. en Grecia en las últimas horas. Sí. Entonces, eh, Grecia está viviendo momentos de extrema tensión Ayer fue oficialmente presentado en el Parlamento el programa económico a medio plazo, mientras hoy ha sido comunicado el texto de las leyes particulares que lo componen y de los procesos de privatizaciones. El debate y la votación final tendrán lugar el miércoles y el jueves, respectivamente. El pasado tiene muchos problemas internos para resolver. El domingo, el señor Ioannis Nicolau dimitió como miembro del Consejo Político de dicho partido. Otros diputados, como Thomas Robópulos y Aleko a han formulado su oposición en votar las medidas económicas por ser contrarios a la venta gradual de la, elect de la eléctrica estatal de a los privados. Mientras otras parlamentaria Hrisa Arapoglu dijo que su perpleji perplejidad radica en la cesión del organismo responsable del suministro hídrico EZDAP. El PASOC tiene 155 escaños sobre 300 y el ajuste pasará con la mayoría de 151 diputados. Por esto, los dirigentes de esta formación política están asustados. El ministro de Finanzas, Evangelos Benizelos, que es también vicepresidente segundo del gobierno, ha confesado que en muchos puntos los nuevos decretos a aprobar son injustos, pero necesarios en el interés de la nación. El vicepresidente primero del gobierno, Theodoros Pángalos, ha delineado un escenario apocalíptico en caso de que el ajuste concertado con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional no fuese aprobado. El mismo, habitué de las meteduras de pata, en una entrevista a El Mundo hizo un paralelismo con la situación vivida en Argentina hace una década, afirmando que en estas circunstancias veríamos las calles de Atenas con tanques, manifestaciones a cada minuto y con la policía que preside los bancos, ya que la población retirará todo el dinero de, la, de las entidades de crédito. Además sostuvo que los ciudadanos griegos tienen parte de la culpa porque han alimentado el sistema de enchufismo capilar que caracterizaba a todo el sector público y en parte hasta el privado del país, votando a determinados partidos para recibir puestos de trabajo en organismos estatales. Estas declaraciones han sido objeto de duras críticas por parte de la oposición y de representantes de la misma mayoría parlamentaria, como mismo Andrulakis, que alegó en la jornada de ayer que no votaría si alguien no era del partido. A la opinión pública espera que Papa Andreu tome las riendas del partido, donde todos parecen caballos sueltos, mediante un comunicado que desmienta las suposiciones formuladas en la prensa por el vicepresidente primero del gobierno. Hoy mañana se realiza una huelga general de 48 horas... ...convocada por los sindicatos GSE, ADDI y PAME. Las primeras dos organizaciones han celebrado un comicio a las 11 horas... ...en el Parque del Pedion Tuáreos, en Atenas. Mientras, las tercera organizará una concentración a las 19 horas... ...en el espacio alrededor del Templo de Zeus Olímpico. Eh, a la huelga han adherido muchísimos sectores... ...como el transporte aéreo y marítimo... ...los trabajadores de los puertos, los colectivos médicos... ...los hospitales y los centros de salud... Funcionan solos con los servicios mínimos necesarios y farmacéuticos. Mañana estarán cerradas todas las farmacias, los empleados públicos y del sector bancario. Los manifestantes están reunidos en Sindangua hoy también y reorderán el Parlamento, procesidos por un despliegue policial constituido por 4.000 efectivos. Para mañana, el segundo día de la Juelca General, los indignados se darán cita a las 8 de la mañana en el Estadio donde donde alcanzarán la plaza del Congreso para protestar con más contundencia a la hora de la votación. de las líneas generales del programa económico a medio plazo. Las movilizaciones en apoyo a Grecia se están preparando también en el extranjero. En España está prevista una concentración frente al consulado griego de Barcelona para el domingo 3 de julio a las 11 y media. Los integrantes del grupo Estado del Malestar de la ciudad Condal leerán un manifiesto que ha sido preparado por ellos. Una pregunta que te quería hacer, sobre todo al hilo de lo que estuve escuchando en el programa del otro día, por el que eh, no solo te voy a felicitar a ti, sino a todos los miembros del equipo sí. que estuvieron aquí, eh, pues, dejándonos a los demás por a la altura del sí. Betún. Eh, debo decir, eh, toda la, eh, des, hiciste un desglose bastante pormenorizado de cuáles son eh, los costes que va a tener para la población toda eh, esta ola de recortes económicos que sí. exige Bruselas. Sí. ¿no te parece curioso que una crisis neoliberal acabe salvándose con cosas como subidas de impuestos, eh, incremento de los precios de carburantes, sí. incremento de los precios de la electricidad? No, sobre todo, Gerardo, lo que a mí me parece muy de terror. P puedo hablar así. De terror. Puedes hablar de terror. Y, sí. Puedes decir palabrotas, no vas a poder decir de terror. Sí, sí, sí, sí claro. Eh, eh, me parece de terror es que El programa, eh, ¿cómo se dice en griego? Mesoprocesmo programa, o sea, el programa económico a medio plazo. Así se traduce en español. Eh, la, eh, una de las leyes eh, pone. Una de, de, de los, una de las intenciones, por lo menos del gobierno, es rebajar la renta anual declarada a 8.000 euros. para gozar de la exención de impuestos a 8.000 euros. Yo digo, ¿quién gana 8.000 euros por año, declaradamente? En, ¿Quién declara 8.000 euros por año? Es, es un, una renta de hambre, ¿sí o no, Gerardo? Sí. Entonces, eh, yo, a mí me parece apocalíptico esto, cuando, eh, de verdad, el 70% de los profesionales liberales, o sea, y sobre todo, remarco, abogados... Médicos privados, notarios, o sea, gente que gana mucho dinero, que ni hace la declaración de la renta, ni la hace. O sea, no solo no declara nada, ni la hacen. Entonces, además, yo quiero yo quiero saber, yo quiero saber todos estos armadores, que porque Grecia es una potencia en el ramo marítimo, como sabes... ¿Dónde tiene el dinero? En Suiza, creo. O en Suiza o en paraísos fiscales. No que no tiene mar, Suiza. sí, sí Irónicamente, sí. el sí. dinero de los armadores y, griegos está en Suiza. Bo, eh, no se ha planeado ninguna... O sea, el, el, el diputado el eurodiputado Daniel Convendi ha dicho que vamos a ver a los griegos que tienen cuentas en Suiza. Y, y no se ha hecho nada. Eso, entonces, una persona que declara 8.000 euros por año una renta de 8 millones tiene que pagar por los que no pagan nunca. O sea, yo no sé a este punto dónde, dónde ir a Grecia. El, el hecho de que, lamentablemente, eso ese descontrol ha sido, por lo menos yo lo, yo lo veo así, en después, no sé, habrá algunos aquí que desment, me, me desmentirá o tendrá opinión diferente, es eh, que... este esta, esto estas personas estas personas cuando que tienen dinero abogados, médicos privados, notarios, todos estos, claro, es un, era un, no pagaban nada, constituía esto un, un ...un juego de chantaje con el gobierno... ...yo decía... ...yo te cubro... ...pero tú... ...tú me das el voto... ...prácticamente... Era, ...era todo así en Grecia... ...un sistema de enchufismo... ...muy capilar... ...que yo... ...ahora tenemos... como no tenemos tanto tiempo para explicarlo... ...me gustaría una vez explicarlo cómo era... ...cuando cuando quieras... ...además con ese didacticismo que te caracteriza... ...de ah. momento pues si estabais escuchando en casa... Sí. ...y estabais echando las cuentas... Eh, ...os habrá salido más o menos esta cifra... ...633 euros es lo que tienen que cobrar al mes... Eh, un griego, para estar exento de impuestos por ser una renta baja. Eh, si hacéis un poco de extrapolación, ¿más o menos el, el coste de la vida en Grecia es, es parecido al de España? O? Sí, bueno, yo te digo, Gerardo, eh, es un, lamentablemente son es, son un poco de años que no vuelvo, pero mm, sé de los precios hasta porque me, me, informo, me informo constantemente. Si un café, te digo, hasta... Ah, era, este era el año olímpico 2004, pero los precios no, no han disminuido. Sí, un café, un simple café en Atenas, centro de Atenas, Monastiraki, en zona turística, lo que quieras. Me costaba, hasta el Pireo donde yo trabajaba, me costaba. cinco euros un café una bebida cuatro euros y medio. y los eh, y los cómo se dice baristas griegos sí. eh, decían nosotros no podemos bajar mucho porque tenemos muchos impuestos así Eso, el, los precios eran altísimos hasta yo me acuerdo que en el mismo en el año de los Juegos Olímpicos las televisiones decían que Las televisiones mm, helénicas decían, eh, públicas o privadas, que era mucho mejor irse a Turquía, porque costaba mucho menos eh, que irse a, la isla, a, a las islas griegas. Entonces no hacían ninguna promoción del turismo nacional. Ma, era muy caro. Yo me acuerdo de, mm, desde el último año que yo vivía en, eh, en, en Grecia que ya autocar, esa de turistas, ya no había. Y, y el, el, el turismo ha disminuido mucho. Ha perdido, Han perdido mucho empleo en el, en el turismo. Este año puede ser que con la crisis vayan más personas, que los precios re, rebajen, yo no sé, pero claramente la capacidad económica de los griegos ha disminuido muchísimo. Pues muchísimas gracias por tenerte aquí Antonio como todas las semanas y bueno así para despedirte, eh, dejar esa reflexión que es curioso que las medidas neoconservadoras eh, o neoliberales no, el, el, hecho, el hecho es, es que es neoliberales, que... un momento, un neoliberales que son mandadas desde Bruselas eh, no fomentan el consumo por ejemplo, que es una de las cosas que incentiva una economía no, me... desde un punto de vista meramente eh, liberal ni siquiera me estoy metiendo en una postura crítica con, con el liberalismo. Me parece Gerardo, no sé si tú estás tocando conmigo que este gobierno, como muchos gobiernos del mundo claro, es como una compañía de teatro pero lamentablemente los actores son muy malos <risa> Muchas gracias por estar aquí gracias. Antonio, como todas las semanas y vamos a escuchar un indicativo del programa en lo que esperamos que llegue nuestra sección de Indignados por el Mundo La persiana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 we should not be moved for the people of Spain, for the people of Wisconsin. Para la gente de España, de la gente de Wisconsin. Estamos en la luz. Recibimos aquí ya en el programa, en el estudio, a Diego de Extensión, que está aquí para contarnos esas novedades de la marcha desde todos los puntos cardinales eh, de la indignación. Hola, Diego, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un poco cansado porque vamos de ruta en ruta y, claro, Mario, y continuando. Estás, estás agotado, imagino, intentando coordinar todo esto. vamos eh, Ahora vamos a ir desglosando poco a poco contigo ese pormenorizado desde Madrid de cómo se va siguiendo eh, todos esos puntos cardinales. Pero tenemos ya en Durango, si no me equivoco, eh, a Kepa que nos está escuchando y que ya está formando parte de esa marcha que desde Vizcaya eh, pues intenta reencontrarse con sus compañeros de victoria pronto y que marcharán juntos pues para estar aquí el 23 de julio en Madrid donde hemos quedado en conocernos qué pasa buenas tardes buenas tardes cómo estás pues bueno cansado un poquito cansado estamos en Durango verdad estamos en Durango cuántos hemos, hemos, cuántos hemos, perdona dime sí no hemos pasado Guernica que es eh, para nosotros los que no es un lugar muy emblemático por el tema de Guernica que ahí empezaron Ahí empezó el verdadero 15M, las asambleas de pueblos, debajo de los árboles. Y bueno, ahora tiramos para Durango, hemos tirado pa Durango y, y vamos para el sur ahora. ¿Cuántos kilómetros llevamos recorridos, más o menos, hasta ahora? Estimados. Pues, Tampoco me, me nos, nos metamos pues más, en la matemática. Más o menos 110. 110. 110 kilómetros en una semana, parando pueblo por pueblo. Y, en ¿qué? cinco días. ¿Y cómo se está tomando la gente de Euskadi, la gente de los pequeños pueblos de Vizcaya, eh, todo este movimiento? ¿Lo entienden, no lo entienden? ¿Se apañan, no se apañan con el asamblearismo? Eh, ¿Cómo son las sensaciones? Bueno, pues en algunos pueblos bastante bien y, y en otros pueblos, bueno, regular. Es según también el ayuntamiento que tengan. Eh, Pero bueno, es general, decir, de, la acogida es bastante, es bastante buena. ¿Quieres decir el ayuntamiento del signo político que tengan? Eh, ¿Te refieres? Dime, perdón. Cuando me has dicho, dependiendo de la, del ayuntamiento que tengan, ¿te referías a, al tipo de, de ayuntamiento? O sea, es decir, al partido que lo gobierna. Eso es, eso es. Pero bueno, eh, con la gente, como me comentabas, eh, las sensaciones están siendo mucho más positivas, ¿no? Mucho más sí, sí. cercanas, por lo menos. A nivel personal, con la gente, súper bien, nos apoyan y, y, y súper bien. O sea, hay gente que dice, ojalá... tuviera menos edad para uniros a, a unirme a vosotros y es la gente más mayor la que sabe de luchas y, y la que está más concienciada. Uh -huh. eh, dime una cosa, eh, si tuvieras que elegir un momento, llevas una semana, ¿verdad? En, en Liza en marcha, cinco días, cuatro, ¿no? Cuatro días. No te digo bien. Eh, Perdona, ¿me escuchas bien ahora? Sí, dime. Eh, ¿Te decía que llevas ahora mismo marchando cinco días desde, desde Bilbao? Sí, desde el día 23 que salimos de La Riega Hemos estado pues, el mes entero acampados ahí en la plaza de La Riega, de Bilbao Y leímos lo de Barcelona Que desde Barcelona pues leímos lo de la más indignada Y dijimos, pues vamos a por ello eh, Lo montamos en cinco días aparatosamente Porque en Bilbao somos un poco rudos y... Y dijimos, vamos a por ello. Oye, no, no os vayáis, hacía la broma, la verdad es que eh, María, la compañera habitual de La Persiana, ella también es vasca, y el otro día comentaba, decía, pues como se pongan los de Bilbao, aparecen aquí a, a principios de julio. <risa> Pero bueno, dejando los tópicos aparte, eh, lo que te iba a preguntar es si ha habido algún momento en particular que has dicho, oye, tengo aquí algo en el corazoncillo que me está... ...que me está emocionando especialmente... ...en estos pueblos has encontrado... Eh, ...alguna historia, algún momento particular... ...que te haya saltado un poco el pues, corazón... ...pues... Eh, ...llevo un mes con, con, con el puño... La, ...o sea con el corazón de la boca... ...más de un mes con el de la boca... ...pero... ...justamente hoy... Eh, ...viniendo hacia Durango... ...por las nacionales que estamos... ...las carreteras nacionales... Eh, ...ha sido masiva en los saludos de camioneros... Eh, ...coches... De todo, o sea y, y ya te digo que que yo un mes que he llorado muchas veces y no me da vergüenza decirlo y hoy también, hoy también, o sea, hoy ha sido apoteósico, el recibimiento en la iglesia Santa María de Durango, la gente nos ha aplaudido, nos ha recibido con comida, con bebida, con abrazos y ha sido genial, o sea ha sido genial. Y Te, pero, ¿Quieres hablar con Diego? Lo tenemos aquí, Diego de Extensión Era por si queríais comentar en directo Un poco, porque yo no sé si ahora mismo Nuestro técnico, no, igual no, no es posible que te, que te escuche él en directo No, No, tú a él tú a, Él te escucha a ti, pero tú a él no Entonces ah, vale. eh, pero te, Ahora mismo te escucha Diego, que es eh, uno de los que Se está coordinando desde Madrid Y que el pobre, si lo vieras aquí eh, eh, Está, aparte de muerto de calor Agobiado con todo con todo el trabajo que tiene Por si lo querías saludar eh, Te lo paso Bien, perfectamente. Hola, quepa. Alfa, Diego. ¿Cómo andamos? <risa> pues mira, eh, hoy ha caído unos chufos de punta de puta madre y, y nos ha venido genial. O sea, porque ha habido unos todos los días de calor y el estudio ha venido genial. Ya, pero además vosotros, quepa, tenéis un día previsto de descanso, por lo que he estado mirando sí. de rutas. O sea, que vosotros lo tenéis bien montado. Además hay que tener bueno, en cuenta que vosotros os unís en Burgos. ¿Con quién os unís? Pues nos unimos con Logroño, nos, uni nos unimos con, con Cantabria también, eh, con Soria. Hoy he hablado con un chico de la acampada, de la acampada León que se nos quiere unir en Segovia, que nos espera en Segovia. Que es, es genial, es genial. Una, bueno, una cosa ¿eh? un segundito. En... Que sepáis que Pamplona también se ha sumado, o sea que toda la Eso zona es, norte estamos sí, sí, sí, se nos ha olvidado. Y con Vitoria en dos días se, se reúnen, si no me equivoco, ¿no? Sí, además Eso en es. Vitoria tienen la sorpresa del burro. No sé si lo tenéis contemplado. Eh, yo no, ah, no sé nada de Algo, algo, algo. oído por ahí. Pero, ¿sabes? cómo estamos aquí dentro, el mundo exterior casi casi se nos olvida. Oye, contádmelo, sí, burro. Algo, algo sin comentar. contádmelo del burro. lo del burro, por favor. La sorpresa del burro es que el otro día, aquí, en cuando se presentó hace dos semanas el proyecto en, en Madrid, una persona que uh -huh. hizo una gira en su día por España con su grupo de música en un carro tirado por ya burros... Sé quién es. Ya sabes quién ya es. Sé quién es. <risa> Dijo que se quería asomar a esta marcha. Y directamente dijo, yo me voy con los de Vitoria y me uno con ellos para ir hasta Madrid tocando con mi grupo de música y recorriendo todo lo que sea España con mi carro joder. tirado por burros y, y con eso vamos a dar un poquito de ánimo a esta gente. Entonces directamente dijeron, nos sumamos. ¡Qué o sea, pasada, qué pasada! O Esa la sorpresita del burro que tenéis. ¡Joder, joder! Se van a morir. <risa> pero bueno, hoy tampoco os ha hecho tanto calor como me comentas, hoy además os ha llovido o sea que... Sí, sí, pero sigo haciendo calor, eh sigo haciendo calor Ah, pero bueno, esas lluvias de verano que hemos sufrido aquí en Sol y que que hemos sufrido en todas las acampadas de España Dicen <risa> del agua de mayo, pero el agua de junio... Tenía goteras, he tenido que poner más parches Bueno, pues por mi parte nada más que para que me mandéis el informe, que no sé si lo habéis mandado, ya sabéis que el formulario B14 o B15 o B lo que sea, que os pongáis las pilas, ¿vale? Eso es, no, esta noche tenemos asamblea y vamos a seguir trabajando, que aquí andamos pero seguimos currando. Ya lo sé, ya lo sé, qué pa. Bueno, pues un abrazo y a ver si nos Como vemos, todos. que además os veré por la carretera, que enseguida me toca irme supuesto, para el norte. Por supuesto, por supuesto. Tengo ganas de, de abrazarte a ti y de abrazaros a todos. Vale, pues te paso con... Y que sigamos con la lucha. Igualmente. Eso es lo que tenemos que hacer todos, seguir con esto y que no pare. Eso es, Eso es que no pare. El momento ya no para. Ya ha empezado y ya no para. No, luego vienen más cosas: la toma, toma las playas, toma los montes, o sea. Un... Eso es, eso es. Tómate sí, algo también. Que, la, hemos demostrado que, que, que la calle ya la hemos cogido, la podemos coger como cuando queramos y, y dentro de menos de un año son las elecciones generales y, y volveremos a la calle, y, y es así. Uh -huh. Bueno, qué pasa, te paso con el compa. Venga. Quepa, eh, yo solo decirte que ese burro se espera en Vitoria y que ahora mismo voy a hablar con <risa> Cherra, que es la persona que está coordinando en Vitoria, pues un poquito, ah, ese, sí, enlace, churra, sí. es un poquito ese enlace, sí. eh, ese primer abrazo, que va a ser muy emotivo, Toma. va a ser el jueves, pues sí, pues según sí. nuestros cálculos, y vamos a ver si lo podemos tener aquí en la persiana en directo y ya nos ahorramos una llamadita, ¿sabes? Porque ya estoy dos Eso juntos. Es. Y, y, y, yo quiero, y yo quiero estar ahí contigo también Que siempre que sí, cuando llegues aquí yo te digo que en el, en el programa te tenemos un Vamos, mínimo un tinto de verano un... o si puede ser un chacolí <risa> ¿Vale? Un tinto de verano <risa> Pues un abrazo y que la noche sea suave Y la asamblea intensa Otra, para ti, para todos Un abrazo, hasta luego Venga, chao Impresionante, Diego, ¿verdad? Sí, yo ya, ya recordarás cuando estuve aquí la primera semana, que yo llevo diciendo que es impresionante este proyecto desde el primer día que me cayó encima las manos, el, desde el primer día que David lo propuso y desde que Valencia llegó y dijo hay que hacer esto y hay que hacerlo. Y lo bueno es eso, que es que encima estamos sumando, o sea, ya se está planteando el tomar las playas, tomar las plazas y tomar los montes y, y vamos a tomar todo lo que haya que tomar. Te recuerdo lo que te comentaba hace una semana, hay que tomar hasta las tierras de las macetas. Y un poco eh, es curioso cómo, cómo se mezcla en todo esto el raciocinio, la planificación, la organización espontánea de grupos tan heterogéneos, tan diversos, tan numerosos, tan separados... Y al mismo tiempo pues, esa emotividad, ¿no? Eso, ese, ese hecho de decir... Eh, yo estaba hablando con Kepa por primera vez hace hace un ratito, por la tarde, eh, me habéis pasado el teléfono vosotros en extensión, y estaba hablando con él y me decía, no es que tengo ganas de llegar a Madrid y darte un abrazo, <risa> ya somos amigos. ¿no? Es, es decir, esa emotividad, ese sentirse parte de algo tan, tan grande y a la vez... que no tan suficientemente grande como para dejarte a ti fuera, ¿no? No, es no, y además es que lo bueno que tiene es que de repente yo hablo con compañeros de extensión de infraestructuras que te comentan, oye, ¿dónde está la marcha este fin de semana? Que me tengo que ir por motivos laborales o porque me voy de vacaciones y me voy para Galicia. ¿Dónde está la marcha por Galicia? Que quiero verlos, quiero estar con ellos y, y quiero disfrutar un, un rato con esta gente porque lo que tienen claro es que esta marcha se disfruta y luego se, se hace política. pero sobre todo hay que, hay que disfrutarla, que parece ser que nos hemos olvidado de eso y, y toda esta revolución realmente hay que, hay que disfrutarla, no, no nos podemos quedar en simplemente estamos indignados, los indignados también saben por lo menos pasarlo bien, pero a pasarlo bien haciendo cosas y haciendo cosas prácticas. Sí, hablaba Jordur Stafferson, siempre le he el nombre al pobre hombre, eh, cuando nos mandó ese vídeo de apoyo en su momento eh, desde Islandia, que decía que solo triunfará todo esto ¿no? si se conserva este buen humor que ha, que ha marcado todo desde el principio. ¿no? En esos momentos en los que ha podido haber un poco de tensión. Yo recuerdo, por ejemplo, el primer día que íbamos a meter aquí a la radio, Había mucha, tensión, había mucha tensión, estábamos todos histéricos, éramos ciento y la madre, eh, tratando de organizarnos, tratando de organizar una parrilla, tratando de organizar un sistema eh, precario, sistema tecnológico para poder eh, permitir toda la historia. Eh, teníamos a los portavoces aquí dispuestos para hacer una primera entrevista fundacional. Había mucha tensión de decir algo que fuera inadecuado, algo que pudiera tal. Y de, de repente nos dimos cuenta de que estábamos todos durante, como muy tensos y alguien dijo, oye, ¿y por qué no...? Paramos un momento, respiramos, nos damos un abrazo y nos volvemos a sentar y no, no, nos saldrá de vicio. Y así empezó Agorazol Radio, ¿no? Con una con un espíritu completamente distinto y esa tensión, pues pareció convertirse en algo productivo, algo creativo, algo alegre, ¿no? Por así decirlo. Que es lo que tiene esto, todo ¿no? Que es que si, como el día que se nos pase esto, como algo que nace de la mala leche... nos ha llevado a estar eh, pues eso, sonrientes, emocionados... Eh, ¿Cómo es esto? A ver, yo en su día digo que a mí se me ha tachado de secreta, o sea, que yo ya más no puedo decir. O sea, ha tenido a gente en contra mía diciendo, bueno, este hombre pertenece a las fuerzas policiales y, y es de las fuerzas que, que vienen aquí a boicotear esto... Y aquí estoy, y estoy con un proyecto como este. O sea, si no me lo hubiera tomado en su día con humor, si si no. Ya, ahora hago bromas con ello. O sea, en algún correo llega a decir soy secreta y qué. <risa> bueno, vamos a eh, parar un momento esa, momen esa sospecha que tuvieron sobre tu posible infiltración. Y vamos a conectar ya con Cherra, que nos escucha eh, desde Vitoria. Cherra, buenas tardes. ¿Cherra? Hemos perdido la conexión, parece. Vamos a intentar recuperarla. En directo? Sí, estamos, estamos aquí con un avanzadísimo sistema de centralita, tratando de contactar poco a poco con cada uno de esos puntos cardinales. Hay que decir que el suro hoy lo tenemos menos cubierto. Cherra, buenas tardes. A ver. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí, venga. Nos escuchamos los dos. Eh, bienvenido a La Persiana en Agora Sol Radio. Estoy aquí sentado con Diego a mi lado, Diego de Extensión, que es uno de los que se está coordinando a todos. Y tú imagino que sabrás, porque si hemos contratado contigo también es un poco por eso, ¿no? Porque estás eh, más que marchando como tal, estás coordinando esas marchas en, en Euskadi y tratando de que se encuentren unas con otras. Eh, bueno, un trabajo de logística que imagino te tendrá bastante ocupado, por lo menos. Pues sí, buen, buenas tardes a todos los que estáis ahí y, y a los que nos estén oyendo por ahí. Bastante ocupado, por cierto, además, porque ahora mismo además tenemos una pequeña asamblea de cómo recibir a la, esta gente que llega el día uno aquí a Vitoria, y bueno, pues preparándoles un poco dónde van a dormir antes de llegar a Vitoria, dónde van a dormir en Vitoria y dónde van a dormir fuera de Vitoria, hasta que los vuelvan a coger por los de Burgos. que me imagino que más o menos le dan lo mismo. Sí, estábamos hablando ahora que también eh, había incorporaciones pues desde Pamplona, de, incluso la gente de León hablaba de encontrarse con el, toda la caravana del norte en Segovia. Eh, bueno, eh, el norte se está involucrando al máximo ¿no? en todo esto. Sí, sí, todo, se está vendiendo por todas las esquinas. Yo me, el, el, estos cuando lleguen aquí los de Bilbao, por ejemplo, aquí se vendrán a unir con los de Vitoria, por supuesto ya que pasan por aquí y los de Donosti una vez que salgan a Burgos me parece que entran Santander Logroño y Navarra oye cuándo llegan los guipuchis, Cherra pues les esperamos para les esperamos a la misma vez que a los a los vizcaínos ah pues esto no les lo sabe... esperamos para el día uno esto no lo sabemos oye pues va a ser un... va a ser una... una conjunción maravillosa ahí ¿eh? Le... les esperamos aquí el día uno les esperamos tanto a los guipuzcoanos como a los vizcainos y, y de aquí que arranquen ya para Burgos Y vamos a ver, es esa, ese momento de la logista, de logística, de coger, organizar, de dónde duermen, eh, quién puede darles asistencia, etcétera, etcétera, eh, ¿cómo lo haces? Nosot Porque el fácil aquí. no es, ¿verdad? Pues nosotros sí te, sí te voy a decir que en tres días hemos solucionado las tres noches que van a pasar por aquí. ¿Y dónde van a dormir? Hoy mismo, hoy mismo nos han dado unas llaves para un polideportivo no que tienen sus duchas calientes y todo. Diego asiente con la cabeza, estaba informado de esto, creo. Eh, aquí en Vitoria tienen también un, un frontón, el cual también tienen, tienen duchas uh -huh. y pues en Anclares también les hemos buscado el polideportivo pues para ir con duchas, o sea que los tres días van a ser un poquitín especiales, van a tener van a tener duchas que creo que estos días atrás y lo que van a subir ahora que va a ser el puerto de Urpiola mañana, creo que ahí les va a faltar las duchas y les va a faltar hasta el Linto Pues la verdad es que, la verdad es que es increíble. Y en cuanto a la comida, las redes de apoyo de gente que pueda eh, llevar eh, todo lo que pueda necesitar toda esta gente, que hablábamos el primer día cuando, cuando vino Diego a presentar este maravilloso proyecto, eh, de cómo es lo que. Lo, lo más necesario quizá muchas veces que es decir eh, gente que les dé agua gente que les dé un techo gente que les dé eh, comida si la pudieran necesitar gente que pueda prestarles un coche para hacer un desplazamiento para conectarse unos con otros es, este tipo de este tipo de cosas eh, ¿cómo, ¿cómo las conseguido? O sea, ¿qué van a comer por ejemplo? Los, los Yo indignados? creo que es sí, Susana era, era una sorpresa lo de la comida pero bueno basta que vamos a decirlo así se ha preparado 50, un, una paella para 50, pa 50 personas o sea que eso, <risa> el, el, eso el, es eso la plata. En estoy, la plaza de Victoria. Estoy venga a sin reventar más. sorpresas. O sea, aquí va a haber una paella para 50 en la plaza de Victoria y sí, burro. La plaza blanca, ya, precisamente. Digo, no, no, no nos revienten más sorpresas. ¿eh? Yo ya a Donosti nos llamo hoy. No vaya a ser que me diga la, la sorpresa de Donosti y al final nos quedemos sin, sin nada de gracia para el día del encuentro. No, lo, lo, de la, lo de la paella pues ha surgido y nos han ofrecido que nos hacían una paella y bien más. La gente que iba a traer cosas pues se dejarán para hacer la noche ya en el frontón. Mm, o sea, y fuera, par, fuera parte fuera pues, tienen por en las tal vez para meterlas en la furgoneta que traen y pa y lo, yo les llamaré hoy por ejemplo a Zala un poquitín más a la noche para saber las, las ya las necesidades posibles que pueden ser muchas muchas veces hay necesidades que, pues, que ni te las esperas puede ser papel al bar para envolver embutidos que les dan puede ser papel higiénico puede ser cien mil cosas que, que surgen surgen pero a la vez que andas claro Cherra, eh, es, es para mí un grandísimo placer tenerte aquí, que nos cuentes eh, de primera mano cómo es eso, cómo se da esa asistencia, cómo se organiza todo. Y, uh -huh. y yo solo te digo una cosa, eh, yo creo que tanto yo como los oyentes, como toda la gente que estamos en La Persiana, eh, estamos impacientes por, por hablar contigo el jueves y ver cómo estás, porque me parece a mí que vas a estar con una sonrisa de oreja a oreja y, y con un estado más relajadito, ¿no? una vez ya los tengas a todos reagrupados. Yo, de todas formas, ya, yo ya te digo que no los voy a esperar ni en Vitoria. Salgo a buscarlos al Santiano, en el último pueblo de Vizcaya y ya me quedaré con ellos y ya me vendré andando yo con ellos y los sacaré en Vitoria andando con ellos. Luego ya los dejo en manos en manos de las tierras burgalesas y, y ahí se las apañen con el otro. A partir de ahí ya, so ya se ocupa el CIT o sí algún otro. Sí, yo, ahí, yo ahí ya los dejo y yo me vuelvo aquí porque tengo era lo que te, os comentaba antes que tengo que preparar pues un poco la logística también me toca de... Yo creo que me he metido en demasiado berenjenal, pero bueno, también un poco los autobuses para pa el día de Tenías una pregunta, Tenías una pregunta para Diego a este Ajá. respecto, que te la va a tirar en directo, Diego. Así que estate preparado, te lo paso, y, y eso, ahora mismo, saber en directo esa pregunta exactamente cuál era. Cuéntame, cherro. La pregunta es que no tenemos información vuestra de al fin del día que es la manifestación, entonces tenemos el problema del 23 bajar autobuses o el 24. Vamos a ver. Y, eh... me, me imagino por cuál es el motivo de los permisos y líos, pero bueno. Sí, no, aparte de los permisos y líos, tenemos marchas que todavía van un poco rezagadas. Entonces, Cherra, eh, de momento yo tengo que la primera marcha entra a lo que es la provincia de Madrid el día ¿Ah? 17, que entran por Aranjuez. pero es que tengo marchas como, por ejemplo, la gallega, que llega el día 21 a lo que es la provincia de Madrid. Entonces, eh, los problemas los tenemos, por ejemplo, con la, la marcha de Sevilla, que va un poco más atrasada. Además, es que esa marcha está teniendo como que una media de 35 kilómetros diarios. Es completamente distinta a la de Valencia, que están haciendo 12, 15 kilómetros diarios. Ajá. Y es, lo, es completamente distinta a la vuestra, que incluso tiene un día de descanso alternativo. Sí, Entonces, sí, sí. el tema es ese. Para el día 23 yo cuento con que estemos todos aquí y ahora mismo estábamos en una reunión que me he tenido que escaquear para venir acá para, para poder plantear un poco lo que vamos a hacer el día 23. Lo único que te puedo decir es que el día 23 vamos a hacer algo muy gordo y el día 24 Ajá. también. Y es más, o sea, tengo claro que mucha gente nos está demandando que el día 24, 25, 26 y 27 se quieren quedar aquí. Entonces, o sea, que hay que ir ya, pero, buscando polideportivo, eh, seguramente. Sí, sí. <risa> pues ya podéis poner paella, entonces, vosotros. <risa> Igual un cocidito, ¿eh? Igual tiramos por el cocido. Cocido madrileño en estas fechas de agosto. De bueno, lo, pues, pues está bien. Ya, qué malda. Una, una vez de pasado ya el susto qué malda. Hacemos un marro de tacos y por eso no hay problema. <risa> el, el problema es de los autobuses, el de tenerlos parados un día allí o, o la historia. Sí, no, Porque bueno, pues o ya ...la gente mayor es que quiera bajar en el mismo día... ...hacer la sí. manifestación y volver a subir... Sí, ese, no, es el, pero... ...ese es el mayor problema que veo yo... ...vale, el tema es ese... ...que de momento lo que tenemos planteado... ...es 23 y 24 hacer un fin de semana a lo bestia... Y, ...y bueno, entonces... ...es lo único que te puedo comentar ahora mismo... ...luego si quieres hablamos por teléfono... ...dentro de un par de horas o así... Y vale, te comento. pues ¿Vale? El, teléfono, el teléfono mío tenías ahí, o sea que... Este teléfono eh, lo, he, lo he dado yo, o sea que tenerlo lo tengo fijo. O sea, aquí sin Diego no somos nadie. Con lo que, con lo bueno, que necesitéis, sí. aquí, aquí estoy al pie del cañón hasta la hora que sea. Vale, perfecto. Que me dan muchas xerra. veces las dos, las tres de la mañana. Como todos. <risa> Venga, charro. ya xerra. te digo, pues deseando recoger a historia. Vale, ya te digo que <risa> encantado. Y como yo estaré por allá dentro de dos fines de semana... porque me Ajá. toca subirme a tu vecino de abajo, al otro lado del Ebro, Ajá. que ya veremos a ver si podemos quedar. ¿Te parece? Sí, cómo no. Venga, pues un abrazo, Cherra. Venga, pues sin más, gracias. Hasta otra, Cherra. Muchas gracias. impresionante ¿eh? sí, sí, no, te, ya, el... la, la logística ¿no? como ya, ya conseguimos ella, burro que, no, no, eh, sí, polideportivos o, ojalá nosotros fuéramos tan avanzados aquí en Madrid no, vamos a ver, el tema es ese de momento estamos, ahora mismo estábamos teniendo una reunión a nivel de, de infraestructuras, a nivel de legal porque vamos a tener auténticos problemas y, y bueno, además lo bueno que tiene esto es que de repente te llegan cosas como ayer me llegó un compañero de comunicación y me dice, creo que tengo una carpa de un circo que para poder acampar donde sea una carpa de un circo de 500 metros cuadrados eso ya es una bestialidad y son cosas que te llegan de un día para otro yo sí. recuerdo por ejemplo como... muy fácil pero el, cir no, no. el circo del sol sí, bueno, vale, bien <risa> dejando chistes aparte no, pero es en serio o sea, son sí. cosas que te van llegando y, y te van llegando por la generosidad de la gente eh, recuerdo por ejemplo cuando abrimos el, el primer día lo que era el punto de información de sol y el punto de voluntariado de sol Que, que había gente que venía y decía, estoy fuera, pero te dejo mis llaves. O sea, en, en ese plan, en lo que es la, la solidaridad de la gente y, y lo que es eso. que El otro día hablamos con, con los bomberos para ver cómo gestionamos el tener agua a las marchas. A través de los bomberos. Bueno, pues tenemos que montar fuegos artificiales o tenemos que tener alguien haciendo malabares con bengalas. Y tenemos un equipo de bomberos dispuesto a ir a las marchas para controlar esos incendios y tener agua. Ah, es, eh, quiero decir, aprovechándose de que si hay cualquier tipo de estos, de estos eventos tendría que estar los, los bomberos ahí para prevenir un posible eh, incendio eso es, entonces podríamos tener esas cuestiones de, de tener agua y tener muchas cosas, o sea, barrios se está moviendo barrios se está volcando, por lo que veo poco a poco, el otro día presentamos la idea a barrios, dijimos los barrios que realmente y las ciudades que se tienen que implicar en Madrid, en lo que es la Comunidad de Madrid tengo aquí anotadas sobre todo son Aranjuez eh, Consuegra Eh, los Palacios, Venta de Huelma, Collado Villalba, Cercedilla, Fuente el Viejo, Cienpozuelos Getafe, Mora, Yepes, Majadahonda, Colmenar y Santorcaz, Santorcaz y Torrejón, que van a ser un poco quienes coinciden en esas rutas, pero todas las ciudades y todos los pueblos que haya adyacentes también deberían plantearse el, el volcarse, porque hoy, por ejemplo, comentábamos con. Bueno, estos días estábamos comentando con gente de Valencia que muchas veces. Lo que hacen de los propios pueblos es el que tiene el día libre, aprovecha, les acompaña para darles infraestructura a las marchas hasta el siguiente punto de destino. O sea, que, que la, la gente se está volcando, pero a niveles increíbles. yo recordaba el otro día salían 28 de Valencia están ya como en setenta y tantos entre arriba y abajo, o sea, que van subiendo y bajando esas sí, cifras Era un poco lo que comentabas en el programa del otro día el jueves, eh, con, con María y con Paco eh, comentabas esto, ¿no? el hecho de cómo, cómo siempre hay uno dispuesto a coger el relevo y, y retomar ese puesto que queda vacante porque la vida pues, se solaba no, no, un poco o sea, ¿verdad? cada uno tiene sus yo hacía tiempo que comento con los compañeros no se puede hacer revolución con horario de oficina pero se puede intentar, que es lo que tenemos claro. Entonces, bueno, un fin de semana, cualquier día, es que siempre es una buena oportunidad para, para compartir este tipo de experiencias. Entonces, sinceramente, merece la pena. Y, y se pueden sacar muchas cosas en claro, muchas cosas positivas, y, y que esto es lo que te comentaba antes, no para aquí todo es sumar, todo es crecer a nivel personal y a nivel, a nivel colectivo. Entonces, poquito a poco... Se va, se va subiendo lo que es esto. Estabas comentando de Valencia, ¿te parece si llamamos a Valencia? A que nos cuente, sí, que, que nos... hace dos días que no hablo con mi querido no nos... Juan, que creo que es con quien hoy nos toca hablar. Vamos a hablar con Juan en cuanto que consigamos esa conexión y es lo que esperamos, pues a decir que... Te puedo comentar un par de cosas de Juan. Estoy hablando con él a varios da, da, da, da, días... Cuidado, no te voy a escuchar ahí en lo que... Ah, no, no sí, si lo... me encanta. si Una de las cosas, <ríe> yo el otro día hablaba con él de qué es lo próximo, Que vamos a guardarlo en secreto Bueno, ya se sabe que... Parece que ahora sí lo tenemos ahora, ahora... Juan, buenas tardes Hola. Buena tarde. Hola Buenas tardes A ver, tenemos aquí eh, a Diego Que me iba a contar dos cosas de Juan que no sabíamos eh, Le dejamos un momento Y después entramos tú y yo ¿Qué te parece? Perfecto Venga, adelante, Diego Mira, eh, Juan, buenas Hola, Diego ¿Cómo andas? Muy bien, aquí estamos, haciendo eh? el final de la asamblea en canals. Uh -huh. Ya tenía hoy apuntado que estabais en canals, que además habéis descansado un día sí. en Sátiva y comentaba que una de las cosas más curiosas que tenemos entre tú y yo es que nos entendemos y no nos conocemos. Exactamente. Que nos estamos mandando correos electrónicos y, y de repente me dice el otro día, vas 10 centímetros por delante mío y de repente hay días que él va 20 centímetros por delante mío, pero que es que no nos conocemos y pensamos igual. Y sí. además es eso, es, son pasos que vamos dando sin, sin hablarlos y luego coinciden, es una mente colmena la que se está tejiendo por todo el mundo. Pero déjalo de todo el mundo que eso de momento se está guardando en secreto, ya sabes que... Claro, claro, yo no digo nada, yo no digo nada. No, es, es que hoy hemos reventado ya dos secretos en la Ruta Norte y tampoco es plan de ir soltando más secretos no, por aquí. O sea, son buenísimos, o sea, yo como, como noticia los valoro eh, es muchísimo, pero claro, les hemos reventado la, la sorpresa a los de Bilbao. No, pero es que esto es más gordo todavía. Y el, la segunda cosa que me ibas a decir de Juan, ¿qué es? No, simplemente es eso, que Juan y yo directamente nos entendemos simplemente por la mente y luego nos llamamos por teléfono para confirmar que realmente nos hemos entendido. O sea, sois básicamente dos almas gemelas unidas en la Revolución. Sí, más o menos, no sé, debe ser que Logroño y Valencia han tenido siempre ciertos vínculos y... Y no sé, este año además no sé si nos gustará el fútbol a Juan y a mí, pero Valencia y Logroño se han vuelto a jugar al fútbol, subieron a primera juntos, entonces a nivel... Tenemos cierta hermandad, yo además tengo familia en Valencia, o sea, más... más cerca no puedo tener, ya este fin de semana me toca irme a, a Gandía, ¿no? sí, a Gandía. O, sea, que... o sea que vas a estar mal en general, ¿no? como, como ya está en Barcelona este fin de semana no, pero lo mí. mío no es por esto, son cosas bueno, aparte, lo ap malo, que la revolución de vez en cuando tienes que tomar descansos, aprovecha aprovecha, de te dejo con Juan que tendrá muchísimas cosas Juan, que contarte ¿cómo estáis? Eh, ¿qué tal están esos ánimos? vosotros sois eh, pues los decanos de esta vaga marcha ¿Cómo están esas piernas? ¿Cómo están esos ánimos? ¿Cómo está todo? Pues muy bien, la verdad es que no sé exactamente qué pasará después pero yo creo que la organización del principio ha sido magnífica porque han sido etapas cortas, nos han venido bien para hacer familia que es lo que ya somos, nos han venido bien para, para no cansarnos demasiado en este calentamiento y a partir de mañana empieza ya lo duro ¿no? etapas de más de 20 kilómetros, más calor cada vez Pero estamos muy animados, porque cada vez que nos vamos encontrando en pueblos con gente distinta, que tiene más o menos los mismos problemas, pero que tiene las mismas respuestas, es decir, pocas, porque ahora mismo no nos deja ni el sistema, ni, ni el sistema político, ni el económico, prácticamente no hay ninguna alternativa, la gente está un poco como ahí apesadumbrada y cuesta que arranquen a hablar, pero una vez arrancan es impresionante lo que se está viendo, niños, gente mayor... Y... Bueno, parece que se van ya... Hablábamos el, el primer día que conectamos contigo, el jueves pasado... No, perdón, el martes pasado, si no me equivoco. Eh, hablábamos de lo que era pues esa, ese didacticismo, esa, ese ir poco a poco haciendo entender a la gente cómo funciona una asamblea, eh, que no es que la asamblea mande sobre mí, sino que yo soy parte de ella, colaboro, participo en, en su toma de decisiones. ¿Cómo...? cómo Quiero decir, de un pueblo a otro, teniendo en cuenta que a cada uno llegáis virgen, eh, ¿notáis diferencia? ¿Notáis que algo se va extendiendo, que hay un boca a boca, que, que hay una conciencia asamblearia más formada? Sí, por ejemplo, nos ha pasado en algunos pueblos que tenían colegios asamblearios, lo cual nos ha dejado alucinados, ¿no? Que gente, pues, de pequeños municipios, de unos 2.000, 5.000 habitantes, tenían esa cultura asamblearia desde pequeños inculcada por la escuela. Pero luego también te encuentras otros pueblos más grandes... que curiosamente es donde más, no en todos, pero hemos encontrado pues eso, que alguna ciudad grande no está tan movida o no está tan en movimiento como debería estar, teniendo en cuenta cómo están algunos pueblos. Entonces es un poco, cada pueblo tiene su padre y su madre un poco, no pero lo que sí que destacaría yo mucho es ese sentimiento de, de unidad entre la gente que está en las asambleas, porque es como que por fin tenemos un sitio, por fin podemos hablar, por fin podemos conocernos y decirnos lo que siempre hemos querido decir, y lo hacíamos en el bar con cuatro birras. Y ahora por fin se puede juntar esa gente un poco descontenta y que el descontento se convierta en algo positivo, que es lo que sin, se trata. sin necesidad de birra, que es lo, lo apasionante. ¿Crees que crees que te, te, te tiene influencia? Hablabas de la ciudad pequeña, de la ciudad grande, por así decirlo, el pequeño pueblo, el pueblo ya un poquito más desarrollado, y de cómo era más fácil a veces la asamblea en, en el pequeño. ¿Crees que, que todo este... Eh, Todo este sistema, aunque haya nacido en las grandes ciudades, en las grandes concentraciones, ahora realmente donde puede tener un, un foco, un caldo de cultivo realmente importante es en los pueblos, donde la gente eh, se habla todos los días, se cruza en la calle todos los días y es donde realmente se puede hacer una política de base. Totalmente de acuerdo. Es más, no sé con quién lo hablaba yo esto de, de aquí, de la marcha, pero... Es aquello que hicimos... Bueno, vosotros en Madrid conseguisteis hacer el centro del núcleo, luego de ahí salieron radios que han llegado a todas las ciudades de España, a pueblos, a mil historias, a barrios de cada ciudad. Y de esos radios tienen que salir otros radios que lleguen a pueblos de los que no llegan ni siquiera a los medios de comunicación, apenas. Eh, la cultura un poco política está un poco cercenada, está acotada a dos personas que suelen controlar bastante todo, porque nos sé, hemos pasado por poblaciones... como Sátima, sea, por ejemplo, que tiene un alcalde bastante lamentable. Y también, así, pues lo hemos, lo hemos visto y vivido, porque hemos estado dos días allí y, no sé, que te encuentras de todo. Y lo más bonito para mí es también eso, el pensar que la gente que estábamos separados por las etiquetas típicas, no lo de Barça o Madrid, o Pepe o PSOE, o joven o viejo, estamos un poco dejando de lado todo eso y, y encontrando una nueva etiqueta que sea un poco como abajo y arriba... No, algo así. Y en abajo estamos muy cabreados. En abajo estamos ya hartos de que sean cuatro arriba, que se tocan los m y mientras los demás vamos sufriendo. Bueno, pues mientras ellos se tocan los m", nosotros vamos avanzando, y vosotros, eh, imagino que en breve, como estábamos hablando ahora con los compañeros del norte, que se van a juntar, sí. eh, vosotros eh, también vais a juntaros con Alicante, si no me equivoco, con la gente que viene de Murcia también... Bueno, lleváis sí, sí, lleváis otro ritmo de marcha, eh, como me decías, pues, estábamos hablando antes, Diego me hablaba de un marchas que llegaban a ir hasta 30-35 kilómetros al día y marchas que estáis andando, pues vosotros 10-15 kilómetros al día, pues lo que os permite otro tipo de acción también, ¿no? Porque la distancia es menor y os permite quizá, pues eh, andar menos y o caminar menos y hablar un poco más, eh, trabajar un poco más en lo que es la, la concienciación. Sí, quizá el, el hecho de salir antes nos benefició por eso, porque nos ha permitido hacer etapas cortas al principio, lo cual nos ha unido mucho, porque tenemos mucho tiempo para estar también entre nosotros. Y luego también lo que tú dices, nos ha permitido también, por ejemplo ayer en, en Seattle, al segundo día hicimos un circo con una serie de actividades un poco destinadas a, a abrir la mente y a despertar a según qué barreras que aún están metidas en la población… Y el circo y ese tipo de espectáculos son muy interesantes, porque si los haces una hora antes, por ejemplo, de la asamblea, mucha gente del pueblo, solamente por lo llamativo que es, te puede unir a la asamblea, por curiosidad. Sí, la verdad es que quizás sería interesante, ¿no? Lo que hablábamos antes también, eh, estamos volviendo quizá un poco sobre lo mismo, pero eso, no perder esa sonrisa, no perder el hecho de que, bueno, sí, estamos haciendo algo muy serio, pero nos lo estamos pasando bien y pretendemos seguir pasándonoslo bien hasta el final, ¿no? Exacto, hay que hacerlo con humor o no se hace. Eh, pues nada, Juan, te agradezco muchísimo que estés aquí Y bueno, iremos conectando, iremos hablando aquí Diego, tú, yo, María En cuanto que retorne Que la espero ansioso Y seguiremos hablando de todo esto Pues para hasta acabar en ese En esa gran conjunto final en Madrid Donde nos reencontraremos todos y, y hablaremos en persona Que eso va a ser lo interesante, ¿no? Cuando estáis aquí todos sentados en la radio Y nos veamos las caras Y digan, ah, así que tú eres así <ríe> Y poder, por fin <risa> no podéis abrazaros, Diego y tú Que es un momento también cósmico Que está pendiente No, te yo tengo claro que sí. con, con Juan me voy a abrazar el día 17 en Aranjuez, lo tengo clarísimo. Vale. Vas a ir a, a, a buscarlo, eso va a ser un momentazo, ¿eh? quizás tendríamos que enviar a alguien a cubrirlo. Alineamiento. Eh... Nos alinearemos y haremos todo lo que haya que hacer, pero bueno, sobre todo disfrutar de San Fermín en Albacete, que es donde van a sí, celebrar yeah. San Fermín. Que además tengo entendido que debe haber como 4. Yo siempre que digo cifras, al final luego se me caen. Pero bueno, prefiero que se me caigan y decir apuntar alto, alto, cuanto más mejor. Dicen que en Albacete hay 400 personas esperándoles. Espero que sean 500. Ojalá, ojalá llegue a tiempo la difusión para que se doble el número. Porque se une Murcia, Alicante, gente de Rubutier y Requena. Sí, no, Estamos en esperando. Requena ahora mismo está la marcha de Cheste. Por lo que tengo sí. entendido. Y se suma con vosotros, pues eso, en seguidita. No, no recuerdo ahora qué fecha se sumaba, pero enseguida, en seguida se une. Pues Juan. Pues nada, esperando veros a todos. Pendiente pronto. eso de esos encuentros que vas a hacer, que ya va a ser todos los días me encuentro con alguien nuevo, todos los días abrazo a un nuevo marchante que se incorpora y nosotros ahora si te si no te importa, vamos a cortar contigo para ver si podemos conectar con Orense, eh, pues en este pequeño breve recorrido y, y bueno, y la verdad es que cada vez hablaremos menos, Juan, eh, seguramente porque cada vez tengamos <risa> más marchas que cubrir claro, y, claro. y cada vez será un poco más complicado, pero en todo caso es un Un placer, como siempre, de tenerte aquí en La Persiana. Un placer, es absolutamente compartido y muchísimas gracias por, por hablar con nosotros y que vamos, que será una alegría que, que no nos llaméis mucho porque será buena señal. Ya, hablamos el jueves, no te preocupes, ¿eh? que del librarte no te vas a librar, hablarás menos, pero pero la llamadita de turno la tienes. Despedidos, bien, amigos. Que vaya muy bien, ¿eh? que os vaya muy bien a todas las marcas y a vosotros que estáis ahí organizando un poco la gran recibida. Vale, pues... ya, ya verás lo grande que va a ser Juan no, no, tengo, no te puedes imaginar las ganas que tengo de, de verlo. pues muchísimas gracias Juan Venga, un abrazo, un abrazo. y vamos a ver en eh, lo que retomamos esa conexión con Orense vamos a hacer un recorrido rápido por eh, las eh, rutas ¿Sí? eh, para recordárselas a todo el mundo que sepan más o menos por dónde van andando y dónde las pueden seguir que teníamos eh, un blog en Wordpress ¿Sí? Que es, es marchapopularindignada.wordpress.com Marcha Ahí podéis encontrar toda la información Pero bueno, ahora vas a hacer un breve resumen En lo que intentamos conectar con Orense Donde nos espera ya Rosalía Bueno, vamos a ver Ahora mismo las marchas están La de Valencia está en Canals, como nos acaba de comentar Juan La de Cheste, que se unirá en Valencia Está en Rebollar y Requena Donde hay un maravilloso embutido Que espero que cenen estos chicos esta noche mm. Sevilla de momento se ha quedado sin salir Pero porque lo tienen pactado así, están esperando a la gente de Cádiz, que hoy mismo está en los palacios y mañana llegarán a Sevilla. O sea que esto está ya... casi vendido el pescado por allá. no Que nadie se me enfade nadie del sur, hay que decir que no hemos podido, eh, por las prisas y por las eh, circunstancias del directo, conectar con todas las acampadas del sur. Esperamos el jueves tener una buena representación de la gente que está marchando probablemente bajo el sol más duro de España. Sí, sí, no. Sí, esto va a ser cosa de esa ola de calor africana y el tema es ese. Bueno, a ver, Málaga sigue en ventas de Huelma eh, y tiene previsto llegar mañana a Granada, creo. La, una de las marchas galegas está en Monforte y, y, bueno, la vasca, como hemos comentado, está en Durango, la de Barcelona está ahora mismo en Torre de Y, bueno, esas son más o menos todas las marchas que tenemos ahora mismo. Recuerdo los días que van llegando: el día 17 llega en Aranjuez la marcha de Valencia, el día 19 la marcha andaluza llegará a Consuegra, el día 21 la marcha gallega llegará a Collado Villalba. Y el día 19 la marcha vasca llegará a Cercellas y me olvidaba la marcha de Barcelona que llegará el día 20 a Fuente el Viejo. esos son las marchas que van a ir llegando a la Comunidad de Madrid. Es decir, que desde el día 17, día 19, día 20 y día 21 vamos a tener ya todos los caminantes. Vamos a dejar esto de marchantes, que a mí me suena muy económico, van a ser caminantes. Yo es que soy así de, de chorra, yo pienso en Carmele, es peor aún que, okay. que el tema de la, de la cuestión de las galerías y de peor los. Peor todavía, subastas. por cierto, ya te has enterado de que Belén Esteban es cabecilla del Movimiento 15M, ¿no? ¿Cómo que es cabecilla del Movimiento 15M? Bueno, es un símbolo del 15M, sí, eso dice este... este El, el de Telecinco, el no, Basile. No, lo que le pasa... Lo que le pasa a Belén Esteban en la cara, eh, creo que tiene que ver con, con el exceso y el abuso de la, de la cirugía estética. No tiene nada que ver con la indignación ni nada por el estilo. No, lo que pasa es que como dicen que es una de las primeras que puede hacer lo que quiere y que se queja, dicen que por eso no representa. Pero uf, yo, si no me representa a los políticos, ¿cómo va a representar a esa persona? Eh. No sé, yo no sé si preguntaría a barrios. ¿Ha ido por San Blas o por, por el otro barrio donde vive? o ¿Alguien la ha visto por allá? Yo, de momento, en la campaña cojo a un indignado, no... No la tengo afuntada ni nada por el Yo estilo de, de, de todas formas en, la, en el abanico De descréditos que han caído sobre eh, Todo lo que se, se inicia Aquí el 15 de mayo eh, La verdad es que creo que esto es lo peor eh, y, y no me estoy excluyendo A, a las organizaciones De extrema izquierda a Las organizaciones terroristas eh, Independentistas, etcétera, etcétera Todo ese tipo de cosas que se han echado encima del, del movimiento y Pero en este momento es lo peor que nos ha caído Encima, eh No sé, su nariz por lo menos Y como no es caiga que encima la nariz ¿Va a ser malo o malo? Eh, de momento, eh, seguimos así Vamos a ver si con, tenemos esa conexión con Orense Eh, de momento no la tenemos, entonces vamos a ver si podemos eh, irte despidiendo ya la semana que viene tendremos todavía te más... comento una cosita de Barcelona adelante, y hoy no podemos que están, en Torre, Embarra, por están cierto. en Torre de Embarra están en Torre de Embarra maravilloso sitio donde he ido a veranear O sea, que <risa> me voy recorriéndome de España pero bueno, vamos a ver me encantó una frase que nos comentaban el otro día en el formulario es que trabajamos por formulario, realmente sí parecemos funcionarios, pero es que es muy práctico Eh, en el formulario te comentaban que una de las asambleas comentaban que... pero es que, perdona, es que en Bilbao tienen burros y vosotros tenéis burocracia sí, burrocracia, <risa> sí, burrocracia. puede ser puede ser no, pero el tema es ese, comentaban en, en una de las asambleas que tomó la palabra un niño es lo que nos comentaba ahora mismo no, lo que nos comentaban desde el País Vasco que tomó la palabra un niño y lo primero que dijo es que no entendía cómo iban las cosas tan mal y cuando le preguntaron que de quién era la culpa de la crisis, él solo puede decir una cosa, de los malos. De los malos. De los malos. Pablo, desde Orense, ¿cómo te quedas cuando escuchas eso? Eh, es que no, se acaba de conectar ahora y se cortó, es que estamos en Bonfort y no había mucha cobertura, así que no pude escuchar no Bueno, siento. lo primero, <risa> bienvenido a La, a la Persiana, eh, yo soy Gerardo, eh, estamos en directo y estamos gracias, eh, haciendo gracias, esta ronda de las, por las marchas Y estaba Diego aquí ¿sabes? de extensión, con el que igual has tenido opción de hablar No, todavía no, es eh, la primera vez Hola Diego, hola Diego Buenas, sí, eh, en ya en nos vamos conociendo, por lo menos a través de correo electrónico, porque soy uno de los sí, pesados sí. que os va pidiendo los formularios Entonces estaba estamos comentando con Diego esa anécdota de un eh, de un niño eh, que le preguntaron eh, no él preguntaba que por qué había crisis y cuando le preguntaban el por qué que de quién era la culpa él decía que era de los malos los malos sí eh, eh, sí, sí lo leí no lo podríamos haber dicho mejor no ya yeah. exacto exactamente de los malos pero pero bueno o sea nosotros hoy tuvimos un día bastante filosófico y Estamos ahora mismo debatiendo en Monforte que realmente tenemos que darnos cuenta que a veces nosotros somos los malos, ¿no? Es fácil acusar siempre al de al de enfrente y ahora mismo estábamos debatiendo de eso y es una, una pena porque me estoy perdiendo ese debate sobre que realmente tenemos que darnos cuenta de que miremos a nuestros malos, miremos dentro de nosotros, curemos eso y después ya podremos combatir el resto. Entonces ahora mismo en Monforte estábamos hablando sobre eso, sobre combatir lo que... lo que realmente, lo que realmente vemos mal en nosotros, eliminarlo, y entonces creemos que así se producirá un gran cambio, y justo estábamos debatiendo ahí eso Monforte, que es increíble que saliera ese tema, el propio pueblo lo, lo empezó a sacar, se fue derivando y de repente ahora estamos en una en un gran debate que realmente es enriquecedor para todo el mundo. O sea realmente eh, es decir, qué motivos de indignación tienes eh, en tu propia actitud ¿no? ante todo lo que ha pasado Exacto. Eh, hablábamos del caso del, del Carrefour, ¿no? Imagínate, ¿cuántas veces la gente se ha quejado sobre, es que en el Carrefour explotan a la gente, o bueno, el Carrefour o cualquier marca? Tú dices, explotan a la gente, etcétera. Lo que estábamos diciendo es, imagínate que cada euro que gastas es un voto. ¿Por qué sigues gastando euros o por qué sigues votando algo que a ti no te gusta? Deja de votarlo, deja de, de gastar euros ahí y empieza a combatir el sistema en pequeñas cosas, porque esas pequeñas cosas producirán cambios grandes, Una especie de célula, ¿no? Célula independiente, revolucionaria, que está todo el día despierta, ¿no? Exacto. Simplemente es tomar decisiones, todas las decisiones que tomamos con conciencia. Lo que nosotros normalmente pedimos como conciencia es tener conciencia más allá de, de simplemente la política, etcétera. En cualquier decisión tenemos que ser conscientes de, de qué estamos eligiendo. Y entonces ahora estábamos debatiendo sobre eso y era un tema, un tema realmente bueno. ¿Y la marcha cómo va? que nos estamos dejando el debate, es, es ideológicamente muy interesante, pero lo que es viene siendo físicamente la marcha, ¿cómo están esas piernas, cómo están esos espíritus? Pues cansados, hoy hubo un problema, hoy salíamos de Peares hacia monforte era una ruta dura eh, y bonita, que es el problema, ¿no? Que lo, en Galicia, si es bonito, es duro, es, a todo el mundo que vaya a visitar Galicia lo tiene que saber. Entonces era, nos tocaba la, los cañones del Sil, es una, la zona de Lugo más preciosa, una de las más preciosas de toda Galicia, pero es un, hay un problema. es un río y dos montañas que aquello no tiene fin. Entonces, obviamente teníamos que recorrer muchos kilómetros porque la diferencia entre Peares y Monforte son 25 kilómetros, costó, y sobre todo costó más porque al salir de Peares eh, hubo un problema, eh, nos equivocamos de dirección, y tuvimos que recorrer aún 10 kilómetros más. La zona era más bonita todavía que por la, que la original. Oye, pero, que merecería la pena, pero podría haber parado para hacer una asamblea de, de, de direcciones y ahorrarnos esos 10 kilometrillos, por muy bonito que fuera el, tra el trayecto, ¿eh? Siempre hay siempre fuerza para las asambleas. <risa> 35 kilómetros, ahí va. No, no, no, en serio. No, además… Realmente eh, es el propio pueblo de Monforte el que el que ha llevado a la asamblea, son ellos los que... Nosotros estamos actuando casi como meros espectadores de todo, está, de todo lo que está pasando. Están entre ellos debates, etcétera, y realmente es fantástico. Y la gente de los pueblos, ¿cómo se lo está tomando? En Monforte, por ejemplo, ahora dices que la gente está apasionada por un debate de decir, bueno, sí... Eh, ellos fueron muy malos, pero igual nosotros no, lo, no fuimos tan buenos como creemos. ¿Y, y, ¿y, qué, y qué opina la gente de, pues eso, de esos pequeños pueblos que os habéis ido encontrando? Eh, ¿Cómo está siendo organizar asambleas ahí? El tema lingüístico, por ejemplo, es algo de lo que no he hablado con los compañeros de Euskadi y muy interesante. Bueno, bueno primero, sobre el tema lingüístico, eh, nuestra, nuestra campana es un, un mix Porque tenemos Galicia, Logroño, Madrid, Canarias, o sea, somos como, como el municipalismo completo. Obviamente, eh, cuando hemos llegado a los pueblos, normalmente se habla en gallego y intentamos apoyar a la, no el, a la gente que no entiende el gallego, siempre traducirles, etcétera, para apoyarlos. Y después, sobre los pueblos que pasamos, bueno, lo primero, los coches siempre tenemos unos carteles que ponen indignados, Movimiento 15M, y la gente te pita, en plan, ¡eh, vamos! La, os juramos que la gente Empieza a saber que nos estamos moviendo y nos no, no, sí, sí, o sea, por, por lo que nos, los que nos, nos contáis todos eh, Debemos estar gastando más claxon En España de lo que se ha gastado en la vida eh. Y mira que somos un país de claxon eh. pero, Sí, sí, pero, sí, sí. Todas cosas. Todo el mundo pita Están pitándoles, eh, están pitándoles a vosotros Están pitando Muy en bien. Santiago Están pitando Exacto. en Euskadi Están pitando en Valencia Están pitando en Barcelona Están pitando en todas partes Sí de los claxons se van a <risa> Yo no, es, no sé, nunca se me ha gastado el claxon, ¿eh? Tampoco porque... Quizá porque <risa> ah, no pero lo mejor, a lo mejor es la primera vez en la historia, ¿no? <risa> <risa> en todo caso, sí, sí, no. el, el apoyo lo recibís. ¿Y la logística? Sí, sí. ¿Techo? La logística, ¿Comida? Eh... La logística normalmente como funcionamos es... Eh, bueno, eh, Rosalía, de Vigo y yo... Hacemos, un, eh, ...hacemos el trabajo de logística, etcétera... ...y normalmente contactamos con los pueblos. Y lo que nos hemos encontrado normalmente... ...intentamos buscar gente por Facebook... ...hablar con, con asociaciones, etcétera... ...de repente... A, ...a la mínima aparece una persona... ...dos, tres, cuatro... De la nada que dicen, yo os apoyo, yo voy... Y en todos los pueblos nosotros no hemos, impre no hemos impreso ni un cartel. Llegamos al pueblo y de repente el, el pueblo está empapelado. Y tú dices, ¿qué ha pasado aquí? Y te, vienen, te viene gente en plan, estuve pegando los carteles y tal. Es emocionante. Emocionante como gente se vuelca y nos dice, no, no, no, no paráis aquí, tenéis que continuar, tenéis que continuar. Es increíble. ¿Y todo esto? ¿Cuántos sois ahora? Ahora mismo. Somos eh, 18 y lo que hicimos... Eh, Pedirle a la gente que estuviera un mes caminando y sobre todo ahora era difícil, pero desde las propias ciudades, desde Pontevedra, Vigo, Orense y lo, y lo, se lo estamos pasando al resto de ciudades, lo que hacemos es mantener un puesto de información donde informamos a la gente de dónde estamos en cada momento. Por eso es quieren coger, ¿no? Claro, no, no, no, es simplemente lo que decimos es, mira, imagínate que tú tienes un coche y quieres ir, ¿vale?, Y puedes coger a cuatro caminantes más y tú le haces de coche escoba a ellos, ¿qué te parece? Y realmente ya hemos conseguido varias personas que van a hacer eso, que en ciertos fines de semana o ciertos días han decidido subirse todos a un coche y unirse a la marcha, aunque sea cuatro o cinco días. Y bueno, al final de la marcha puedo asegurar que vamos a hacer un montón, vamos. Bueno, o sea, estamos aquí eh, como locos, Diego y yo, Diego de Extensión, que está sentado aquí a mi lado, y yo, eh, estamos como locos eh, imaginándonos ese momento cuando, cuando vengáis todos aquí a la radio. Eso, ne necesitamos alojamiento Ya lo digo, necesitamos alojamiento eh, No os preocupéis, nosotros estamos aquí Promocionando, promocionando la campaña Acoge a un indignado que hemos, sí. quita hemos quitado lo de marchante, que no nos ha gustado No, no habéis, quitado, habéis quitado lo de marchante No nos gusta sí, marchante es, Suena Carmele, como comenta aquí el compañero Sí, sí, bien sí. No, no no, no, nos... Y suena un poco así... Siempre que lo decíamos parecía que salió que cuando se lo dije a mi madre, mamá, me voy de marcha, dijo, eso lo haces todos los sábados. Y yo dije, no, pero esta vez va a ser un mes. Y se quedó como, pero ¿qué te pasa? Y yo, no mamá, una marcha popular. Y dice, que Eso es con más gente. y yo, Sí, no, que dejan la cerveza más barata porque es tan popular. Claro, claro, claro. claro. Sí, sí, sí, eso fue muy gracioso, pero sí. Pero lo importante es el nombre, lo importante es nada, aquí lo que estamos haciendo. Pues eh, no sé si te quiere decir algo Diego, por mínimo saludarte. No sé si habéis hablado vosotros ya. Eh, ya te digo vez. es la primera vez que hemos hablado por correo electrónico sí, sí. he hablado con él, con Rosalía, con Rosalía, o sea que que no hay problema. Estaba comentando, estaba comentando ahora lo del Liquipad este o del Liquimap que habéis hecho vosotros desde Orense, que es una iniciativa que es un poco para Para tener lo que son todas las marchas más o menos localizadas, que bueno, lo trataremos de subir entre hoy y mañana al, al WordPress, y es que es fantástico. Puedes decir si quieres la dirección, tú que tienes el ordenador. Lo la mano. tengo aquí. No no nos no, no no ha no no, no, Nosotros hacemos un documento de cómo enseñar a usar el blog. Vale. <ríe> De, de, la, la idea esa, de, yo creo que había salido, es que el rollo es que al escribir todos si y tenemos 100.000 cada día, y para intentar coordinarnos es, es fácil confundirse. Pero yo juraría que había sido Granada, Cádiz o alguien, o, o alguien de, o de Valencia. A nosotros nos había llegado que venía durense de Galicia, entonces bueno... Al final siempre pasa lo que pasa, que somos tantos que no sabemos ni, ni quién es nuestro padre, ni nuestra madre, ni, ni claro. quién nos ha mandado las cosas. De otra forma voy a dar la dirección rápidamente si lo queréis ver. Eh, tenéis una ah, visualización vale. gráfica del, del, del, del mapa de la península, incluso eh, se puede ver al fondo abajo, a la izquierda, eh, también la marcha indignada en, en, Canarias. en Canarias. Pero podéis ver cómo todos todos esos puntos se pueden ver pues simbolizadas con personas eh, en, en verde. Que van caminando. Eh, ¿Dónde está? ¿En qué punto está cada una de las marchas? Esto lo podéis consultar eh, para todos los que escucháis eh, www.ikimap.com/map-tecif. Eh, en todo caso, si tenéis dudas, buscar el mapa la Marcha Popular Indignada en ikimap. ¿Vale? Y luego, además, es que tenemos previsto, y estábamos hablando con los hackers, que, que esté colgado ya inmediatamente en, en el WordPress, o sea, que en enseguida se va a poder ver ahí. Y creo que es que además se pueden ver los muñequitos caminando casi, o sea, que, que se bueno. van a ir moviendo. Y bueno, decir que si realmente tú quieres mover el muñeco, te tienes que no Ahí estamos. Sí. <risa> Más cantidad, muy ya, pero que no nos sumáis muchos aquí que al final vamos a tener que empezar a tirar edificios en Madrid para poder hacer una asamblea en sol <risa> Bueno, a ver vale. si no podemos coger alguno de esos descampados que donde se iba a construir y ya no se construye por ejemplo En las tablas El problema es que dirán la gente de sonido Para montar esas mesas de sonido y esos altavoces Para que nos podamos oír de punta a punta de Madrid Pero bueno, ya se planteará algo ¿no? Nos inventaremos algo y si no retomaremos Las señales de humo eh, No, aunque... no, si Madrid, tiene, Madrid tiene que currar Porque nosotros estamos caminando Vosotros estáis sentados, venga, venga Lo que decimos es que que mover, ¿eh? Oye, pero que aquí nos movemos también Lo que pasa es que a otro ritmo, oh, joder Ya sabes que las cosas de Palacio van despacio Pero hacemos todo lo posible por ello Yo, no soy, yo soy un plumilla, pero aquí Diego Está todo el día sudando sangre. Te <risas> Pues voy a volver con unas piernas como bolas, así que <risa> <risa> pues no Además vas a venir en buen momento porque para Madrid a esa época de finales de julio, principios de agosto, está deliciosa, vacía, para irte de juerga, se queda la noche un poco más fresquita sí, sí, y da gusto. Sí, pero ¿eh? ojito que ya ves, van a venir con las piernas preparadas y como se enfaden con nosotros nos van a patear el culo bien pateado <risa> y con esas piernas, ojito. Pues mira, hacemos una cosa, nos ponemos las pilas nosotros, ¿qué te parece? Eh, y, y de momento pues vamos a continuar con el programa agradeciéndote muchísimo... <risa> Eh, que hayas estado con nosotros y la vale. eh, Conectamos el jueves si te parece y ya eh, nos, nos cuentas esa última hora sí, desde Orense. O desde donde vale. estéis, claro. La próxima vez Rosalía, que es la más cabal del grupo, ¿no? No, no, no. O sea, Rosalía estará aquí, pero vamos, podéis ir turnando y básicamente entre los dos podemos tener esa conexión. Pues, eh, y, y, oye, una cosa más, una última pregunta. ¿Sabéis cuándo vais a conectar con alguien en concreto? ¿Los próximos? M90. ¿Benavente? Sí, justo. El pre, el, bueno, llegaremos a Benavente. El 4 de julio nos unimos. Lo que sería, ahora nos llamamos, nos hemos proclamado Ruta Galicia Sur, ¿no? O sea, somos Galicia Sur porque somos Pontevedra, Vigorense, Logroño, ahora es parte de Galicia para nosotros. Y después, eh, bueno, Canarias. Después Santiago y Coruña, que eh, se, une, se une con Lugo y le hemos llamado Ruta, Ruta Galicia Norte y todos nos unimos en Benavente. y después en, en, en Ponferrada, y después cuando bajamos a Benavente en Benavente nos unimos con todo Asturias y con León impresionante, impresionante ya iremos hablando de esas conexiones que va a ser lo que nos dediquemos la semana que viene ya estaréis preparando la conexión próxima con los amigos en Benavente No, y no en Ponferrada Se me habían ido fechas, primero ponferrada sí, sí. y luego Benavente bueno. y Benavente Suspendía Geografía, lo siento. Eh, en todo caso, me despido de vosotros, eh, con un fortísimo abrazo y bueno que llegue, que siga ese debate sobre hasta qué punto deberíamos estar indignados con nosotros mismos que hemos permitido que nos indignen así. Exacto, bueno nos hablaremos la próxima vez de cómo salió el debate, ¿vale? vale. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, adiós. Abrazos, chao Bueno, Diego, no los hemos tenido todos, pero hemos tenido un recorrido bueno, ¿verdad? Sí, sí, bastante bueno y, y lo bueno es eso, que encima se nos van a ir sumando gente estos días. O sea, que no hoy han sido problemas técnicos, pero mañana sale Sevilla, o bueno, en salida sale Sevilla, que va a ser otra marcha con la que igual tengamos problemas técnicos, espero que no, pero que, que poquito a poco esto va creciendo. Y Diego, ¿algo más que quieras decirnos eh, para ir dándole carpetazo ya a esta marcha popular indignada por hoy, para que el jueves llegue con más frescura? Bueno, pues por hoy directamente que estábamos teniendo ahora mismo una pequeña asamblea que en esta comisión o subcomisión o grupo de trabajo, lo que sea, andamos necesitados de gente. Así que si mañana alguien se quiere pasar a las siete y media por la Plaza del Carmen, siempre será bienvenido para que nos eche una mano. Diego, sin desmerecerte ni querer competir contigo... En la radio también necesitamos gente, os lo garantizo. Si os habéis dado cuenta hoy sonaron menos voces de las habituales. De plumilla a plumilla, que ya sabes que soy plumilla como tú. No sé. Eh, en cuanto yo acabe este proyecto, creo que me sumaré a la radio. Eh, estaremos encantados de recibirte aquí. Ya eres parte de nosotros. Eh, ponme un indicativo o algo que descanse un momento y seguimos en la persiana. La persiana. La persiana. baja el sol. Y esta vez el sol nos ha bajado tanto, tanto, tanto, tanto que nos ha dejado solos a oscuras. Aquí, pensando en el debate sobre el estado de la nación, que va a empezar eh, mañana, o bueno, que empieza, ha empezado quizá ya esta tarde, eh, 29 y el 30, es decir, pasado y al otro, Eh, se celebrará en el Congreso de los Diputados este debate Y desde el 15 de mes se ha planteado un debate alternativo Y se ha hecho desde la Asamblea Popular de Arganzuela Que ha tenido la idea de reunir a, pues, a los ciudadanos, ciudadanas Todos los barrios, todas las asambleas que se quieran unir Para tener en paralelo pues eh, un poco la perspectiva la la óptica de muy alejada de la que dan los políticos los dos grandes partidos que van a estar durante dos días tarifando en el en el vamos en el Congreso de los Diputados, mientras el miércoles 29 en la Puerta del Sol se hablará de Economía y Derechos Sociales y el jueves 30 de Política y Ciudadanía. Esto será a partir de las 7 de la tarde. Vais a tener todo un ciclo de conferencias muy interesantes que enseguida nos va a contar la compañera. Y, eh, bueno, pues todo en un clima un poco... Eh, como se hizo el otro día en las tomas de posesión, como se hizo el anterior en... cuando se trataba de la votación en el Congreso de la reforma del, de, los, de la negociación colectiva. Y bueno, ahora en paralelo entre que se hace la, la, el debate sobre el Estado de la Nación oficial, hay un debate del pueblo sobre el Estado de la Nación convocado en la Puerta del Sol. Vamos a intentar eh, hablar con Neus de la Comisión de Arganzuela, a ver si nos puede echar una mano y nos puede conectar.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 Y seguimos aquí en La Persiana y vamos a ver si al otro lado de la línea nos está escuchando Nieves. Buenas tardes, Nieves. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien también. ¿Qué tal, Gerardo? Pues aquí, eh, más solo que la una. Bueno, no estoy solo, no estoy solo. Tengo gente en el estudio, pero menos del habitual. Normalmente esto es un jaleo y tengo que poner orden. Y, sí. hoy, y hoy está todo como demasiado calmado, para, para mi gusto. Eh, no sé si has estado escuchando el programa Lo que venía antes. Pues no estaba estaba trabajando así que me ha sido imposible escucharlo. Lo que hasta se vi, lo que se sube de tu tierra tú lo sabes to, to, En las marchas populares indignadas lo que se sube de tu tierra se suben hasta olivos que les dan sombra claro sí, que sí. Sí, sí bueno todavía Cuenta. los de, to, todavía los de Sevilla no han partido eh pero <risa> pero están esperando ahí a que lleguen unos cuantos más se, se junten y salen todos ya para allá Nada, desde o sea. Cádiz desde Cádiz y Sevilla todos para arriba claro que sí Y, y mientras tanto, pues aquí en Madrid dicen, oye, ma me estaba diciendo eh, Pablo Dorense, pero vosotros hacer algo, ¿no? En Madrid, ¿no? Que nosotros estamos aquí, <risa> venga a andar y venga a esforzarnos y, y, bueno, para que nos cunda un poco. Eh, bueno, hay que demostrarles que estamos haciendo algo aquí en Madrid. ¿Qué vamos a hacer en Madrid los próximos días eh, con motivo del debate sobre el Estado de la Nación que se va a producir en el Congreso? Bueno, pues ante todo, darte, darte las gracias por, por la oportunidad que tengo de de desarrollar esta idea, más que nada porque me siento súper orgullosa de que esta idea nace, esta iniciativa nace de la Asamblea Popular de Arganzuela, desde donde partió la iniciativa, desde la Comisión de, de y, y bueno, sobre todo por dar, darme la oportunidad de, de que la voz que, que llevábamos intentando desarrollar en los diferentes puntos de información que se han establecido a lo largo de toda la semana en el barrio, pues bueno, lo podáis escuchar todos vosotros desde, desde vuestra maravillosa radio. Pues sí, vamos a hacer muchas cosas. Hay, hay una propuesta inmensa llena de, de actividades, sobre todo llenas de de ideas, de propuestas diferentes, así, en, en cuatro en cuatro grandes bloques, en economía, en derechos sociales, en política y en ciudadanía, y sobre todo, pues, con una idea de qué, de, de hacer un debate al al unísono, un debate del del pueblo sobre el, sobre el estado de la nación, un debate donde se donde se puedan desarrollar ideas reales y donde realmente se escuche se escucha al pueblo y su preocupación claro que sí eh, hay que decir eh, que podéis encontrar eh, orejitas si estáis escuchando eh, el link el enlace a este debate del pueblo sobre el estado de la nación aparte ¿No? de en la en, Arganzuela .net, net y uh -huh. ahí tenéis también el enlace al evento de Facebook donde se puede de desglosar por memorizar toda esta información que nos va a contar ahora Nieves porque uh -huh. el día 29 a las 7 de la tarde eh, empiezan ya esas conferencias esa, eh, ponencias. Eh, esas ponencias eh, que serán previas al debate ciudadano, imagino y uh -huh. sí se van a establecer como ya he dicho en el miércoles mañana día día 29 a partir de las 7 de la tarde eh, empezará con con, ¿Con todas ¿con las economía? ponencias ¿Cómo? Con economía, ¿verdad? Empezamos con Con eh... economía, sí, Ajá. sí, sí. donde, bueno, ahí no sé si quieres que te comente un poco el título de cada una de las ponencias o, o como, como sí. veáis, o también lo podéis mirar en las direcciones que acabas de decir. Sí, pero bueno, vamos a vamos si quieres entre tú y yo, empiezo yo con, diciendo que un representante de ATAC hablará sobre el pacto <risa> del euro y el sistema financiero. Eh, uh -huh. Después... Ricardo Molero Simarro responderá por qué no son inevitables políticas de ajuste, alternativas. Y después el Grupo de Trabajo de Economía de Acampada Sol expondrá sus propuestas. Exp uh -huh. expondrá sus propuestas. Uh -huh. Después será el Grupo de Trabajo de Feminismo de Acampada Sol el que hará una intervención bajo el tema del euro o la vida. Mm -hmm. Después, un poquito más tarde, ya en el segundo tramo de esas eh, charlas informativas previas al debate, eh, se va a hablar de derechos sociales. Empezará Viviana Medialdea, que hablará de la reforma laboral y de pensiones. después seguirá Ladislao Martínez que hablará acerca de las políticas de privatizaciones y luego Liliana Pineda de la plataforma contra la privatización, la privatización del canal de Isabel II pues que va a explicar un poco en qué consiste ¿no? esta este proceso de magia macroeconómica y de, y después hay una plataforma cuál es, de, de afectados por la hipoteca supongo que se hablará de todos los desahucios Eh, que principal bueno que se, que se llevan desarrollando desde desde el, desde el inicio del 15M y maravillosos sí eh, pues eh, también nos recordamos os remitimos a los programas que hemos hecho en el anterior y podéis eh, pues tener información de lo que ha pasado en muchos de esos desahucios de cómo algunos han podido parar de cómo otros no y de cómo pues esa lucha por la pues porque la vivienda pueda ser dada en propiedad en caso de impago de hipoteca eh, pues se sigue manteniendo también como uno de los pilares básicos hijos, de todo lo que está pasando aquí. El día 30, eh, a las 7 de la tarde también, empieza eh, lo que sería el bloque temático de política, ¿no? ¿Con qué empieza? Uh -huh. Empezará con Jaime Pastor, que hablará sobre la pérdida de legitimidad de las instituciones. Después, eh, mi archi querido Víctor San Pedro, que fue profesor mío en la universidad, hablará sobre los medios de comunicación como herramienta configuradora de la opinión pública. Y una primicia, también estará uh -huh. aquí en La Persiana, os lo digo. Uh -huh. wow. y, y después, ¿quién? De Después seguirá Eduardo Maura, del grupo de análisis de Estampada Sol, que hablará sobre la ciudadanía y la libertad. Muy bien, y sin oh, enlazando este tema, el, la política con la eh, dueña de la política, o la que debería serlo, la ciudadanía. Eh, uh -huh. Justo Moreno hablará sobre la necesidad del discurso feminista y ecologista. Pedro Casas hablará sobre el movimiento vecinal como espacio de lucha, sumamente importante en este momento. Es eh, más cuando veáis... Eh, cuando ...todo esto que estamos hablando, todo esto que se está organizando... ...ha salido de un barrio como espacio de lucha, ¿verdad?... ...el barrio de ha Armazuela... ...ha salido de mi barrio, de mi barrio madrileño, maravilloso, claro que sí... ...ay nieves, era mi barrio hasta hace nada... ...y es el barrio también de algunos de los que estamos aquí, te lo garantizo... ...eh... Ay. ...vamos a seguir, el Grupo de Trabajo de Feminismos de Acampada Sol... ...hablará sobre el trabajo que han realizado, eh, pues, todo este tiempo... ...y sobre el que están realizando ahora mismo, y después... Uh -huh. ...después Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos... Eh, que imagino que hablarán sobre eh, estas violaciones constantes Sobre todo, por uh -huh. ejemplo, con el colectivo in, inmigrante eh, uh -huh. Supongo que también relacionado con las ponencias de después Que serán pues, SOS Racismo Después, ¿quién más viene? Juventud sin futuro y democracia real ya A la que le debemos tanto Y después, eh, imagino que después de todas estas charlas, los ciudadanos eh, harán suyo ¿no? todo, todo este debate. No, no habrá una votación como tal, pero las asambleas se intensificarán o, o claro. va a quedar solo en la charla. No, supongo. Eh, yo principalmente por todo lo que me he informado y por lo que he leído, después de, la, de las diferentes ponencias va a haber un espacio de reflexión donde los ciudadanos realmente vamos a ser diputados por un día, bueno, por dos días, Y, ...y donde hay mucho, mucho de lo que hablar... ...y mucho, mucho que decidir. Pues Nieves, eh, desde aquí, desde Agora Sol... ...decirte que impresionantemente bien nos has informado... ...de todo esto, que el jueves eh, querremos más cosas... ...querremos que nos cuentes alguna cosilla más... ...de lo que ha pasado, o lo que está pasando... ...en todo ese debate paralelo sobre el Estado de la Nación... Y despedirte con un abrazo muy fuerte Y bueno, que el, el jueves Ya también tienes que estar escuchando Qué es lo que hacen los sevillanos Ya en marcha, ya moviéndose hacia el norte Vale, vale Y una cosa, Gerardo ¿Podría terminar leyendo un breve un, Bueno, una breve reseña De lo que han escrito mi, mis, mis vecinos en el, en, bueno, en el desarrollo De todo este tipo de actividades Que se van a hacer mañana y, y el jueves? Por podría, favor, podría por favor No solo puedes, sino que debes Y todos somos oídos para ti Sin embargo, cada vez que vemos a grandes líderes políticos y a sus respectivos coros de planideras en esas bancas, no podemos evitar sentir un vacío enorme. Qué bonito sería poder ver un debate sobre la ciudadanía, un debate del pueblo sobre el estado de las cosas que nos preocupan. Por suerte, llegan los tiempos de dejar de pedir y esperar para tomar y hacer. Por eso hemos decidido regalarnos el debate que nos merecemos, el debate donde se tratan nuestras preocupaciones reales, los problemas de fondo y las soluciones realizables que tenemos al alcance de las manos. Les dejamos a ellos y sus voceros entretenerse en el circo. Nosotros y nosotras no tenemos tiempo que perder. Nieves. Mmm, Un besazo, Gerardo. Es, es muy difícil decirlo mejor. Un beso para ti y hablamos el jueves. Venga, ánimo persiana. Un besito. Hasta Chao. Hasta luego. Y vamos a dar carpetazo ya a esta sección para pasar a la siguiente, eh, que va a ser breve pero intensa. Llega nuestro Aftersand. Profesor Ochoa. Y tenemos aquí ya. Mmm, precedido de un extraño humo verde que está colapsando <coughs> la habitación. Al profesor Ochoa. Profesor Ochoa. Hola, buenas tardes. Buenas y cósmicas tardes. Ya casi noches. Sí, pues me, me gusta más. Cuando se acerca la noche y las estrellas están como más cerca de nosotros. Somos como más cósmicos, más sí, astrales. Más, sí, mucho más, mucho más estrellados todos. Mucho más. Con un ánimo. Mejor, yo creo. Además, con el, el sol está últimamente un poco cabroncete. ¿El, el sol? El, sí, está, <risa> está, está, el sol está dando mucho calor. está Sí, pero bueno, yo creo que lo, es su trabajo también, ¿no? Hay que entenderle Sí, sí, sí. sí Usted sí, predice sí. mal el, los signos y, y el sol da calor. Es, esto es así. Bueno, eso es una opinión suya. Por supuesto, por supuesto. Pero mm. bueno, como ha abierto ya el, el, el espacio de, de opinión, que es el after-sang. Yo no opino dictamino. pues dictamine, entonces. El sol está cabrón y usted está de buen humor, ¿eh? Yo siempre, yo siempre lo intento, lo intento. No, pero hoy especialmente, le veo risueño. Sí, los astros siempre... ¿Pero se ha hecho una manicura? Es posible, es posible. ¿Cómo que es posible? Si lleva brillantitos en las manos. Sí, bueno, eh, mi sobrina, mi, mi, mi sobrina. ¿Pero son astros? Eh, estrellas, estrellas, estrellas fugaces, algún cometa... Pero, pero... Oiga, usted es astrólogo, es, esa estrella tiene cinco puntas. Todo el mundo sabe que las estrellas no tienen cinco puntas, que eso es un, como los corazones, que no son así. Ya, ya, todos lo sabemos, pero no podemos... A una niña pequeña que, me, que he estado jugando con ella, que me ha dicho que, por el favor, tío, voy a hacerte la manicura, tal. Le vas a decir, todavía es pronto para inculcarla el saber astral. Bueno, ¿qué nos cuenta hoy? ¿Va a empezar con la predicción o quiere hablar más de la guasonería, de, de su eterna obsesión guasona? No, por ahora vamos a empezar con la predicción y luego... He traído como a los... Para mí, dos de los grandes guasones de esta semana. ¿De la semana? De o la sea, semana, sí. tenemos guasón de la semana. Sí, dos, en este caso. Lo dosifica usted demasiado todo. Pero venga, vamos con la predicción primero. Venga. ¿Va por orden? Eh, creo que sí. Creo que sí. Eh, entonces, eh, voy a intentarlo a ver si funciona. Vale, venga, va. Porque usted... Eh, Pero a lo mejor no, ¿eh? Ya, ya, porque ya sé, lo de la orden es convencional, ¿no? Me lo dice usted. Sí, es, se estableció pero, para pero, hacerlo un poco más entendible a las mentes... Un eh, un sí, poco... dígalo, dí, dí simples, dígalo, dígalo. Sí, sí, simples. Simples, simples el, vulgares, sí. Sí, porque el profesor Ochoa está un par de pasos por encima de claro, nosotros. Claro, estoy entre el pueblo y los astros, ahí a medio camino. Pero, ¿nos no, ¿no representa usted ante los astros? No no, no, no, yo no represento a nadie Yo, en todo caso, representaría a los astros En todo caso, como usted ha dicho que vienen por orden, vamos a intentarlo Yo cierro los ojos, me concentro y digo, Aries No hay suficiente pan para tanto chorizo La predicción para Aries Así es ¿Está llamando chorizos a los Aries? No, no, no, no, no, no, no, no o sí, no, yo no llamo a nadie nada, en todo caso serán los astres. Los, los, astros. Astre, lo, los astres no, los, los astres. Los, lo, lo, los astres no, los astres, es un gremio muy Muy, no, digno. Y muy indigno y, y muy indignado también con camps, que sí. creo que, sí. que le deben un par de trajes. Sí, sí, hay un sastre por lo menos que está bastante indignado. Sí, y, y papa, pero bueno, ahora viene el papa, le tendrá que hacer un nuevo chalequito. Sí, no, bueno, yo creo que la, el, el chirfolo este que llevan aquí, eh, la, sí. la cofia, el... el Sí, sí, el sombrerete, el, el la... sí, el, el tapacalvas, sí, el, eso también sí. lo hacen los astres, ¿no? Eh, Alguno hará. No eso está la buena, se ve es ahí, eso... pelo prelado. Como, sí, como. sí, eso no, no, no, no es catimán bueno, no es en dinero. Entonces, esto eh, usted, usted no está llamando a los, a, a los astros nada. Simplemente está diciendo a, a, lo los, que él, a, a los Aries, será. a los Aries, perdón, no está llamando a los Aries nada. No, no está no, no, diciendo no. predicción para Aries, no hay suficiente pan para tanto chorizo. Seguimos Acuario. Eh, no. No, no. To ¿No toca Acuario? No, es Leo. Es que ha ido... Eh... Tampoco tocaba Acuario, ¿eh? realmente. Yo que o sea, tampoco, o sea, pero ¿tampoco? Eh, va un poco más o menos eh, establecidos por grupos, ¿eh? Yo creo un poco más ha ido esta vez por Fuego, luego... Ah, estamos con los Fuego, entonces sí. ahora toca Leo. Efectivamente. ¿Qué decimos de los Leo? Nuestros sueños no caben en vuestras urnas. Cabrones. Que digo... Oh, no, esto... <risa> es que se... A veces los astros conexión, improvisan conexión de, en directo en directo. ¿Le, le ha poseído un astro? Esto tiene pinta de ser Marte. ¿eh? Eh, puede ser, puede ser. Marte es muy de decir cabrones. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí. Sobre todo antes de, de batallar. Sí, porque es muy batallador él. Sí. El... Eh, y vamos ahora entonces el siguiente de fuego. Vamos a ver qué tal están mis conocimientos. Eh, a ver, el siguiente de fuego sería Sagitario. Efectivamente, muy bien. Vas aprendiendo algo. Sí, o sea, al sí. Es que tiempo. aquí tanto tiempo aquí yo pues algo tendría que aprender. Dígame. Va por ti, abuelo. Sagitario va por ti, abuelo. Sí. Interesante. Eh, Interpretación, ¿podríamos por una vez arañar un poco? Bueno, pues que quizás los sagitarios deberían, tienen que pensar en, en aquellas personas que les educaron y que les hicieron como son y que ya no solo por ellos y por el futuro, sino a lo mejor también por el pasado. Mm -hmm. interesante. ¿Y ahora qué diríamos? ¿Con agua, aire? ¿Cómo va? Esto... Tauro, Tauro, Tauro. Pero Tauro es tierra. Ya, pero es que se ha colado. Ah, Tauro se ha colado. Se ha colado, ah, vale. Sí, Entonces, sí. ¿qué decimos de Tauro? Ni cara A ni cara B. Queremos cambiar de disco. <risa> pero es una cinta. ¿Eh? Ah, bueno, los, los discos también tenían cara, Hombre, caras, ¿no? hombre, los discos... Hay unos discos más modernetes que tienen doble cara. ¿Ah, sí? ¿De sí. doble capa? Sí, sí, sí. Y los, y los DVDs y todo también. Pero vamos, que... Disco, cinta... Ah, la cuestión los... es que cambies ya el rollo, ¿no? Sí, sí, el Creo. rollo. Sí. Por ejemplo, el rollo también se puede cambiar. Si fuese un... Sí, sería de cine. En, en, empalmar un, el, el magneto... Efectivamente, y darle la vuelta. Y. Qué bien me estoy expresando oye Sí, sí, te veo... Grandioso. Sí, estoy hoy tengo un día buenísimo. Eh, vamos a seguir con la predicción. Eh, virgo, ¿Cómo? Virgo. No, no. ¿Es tierra? ¿Tiene sentido, por lo menos? Ahora van los sí, tierra. eso parece. Venga, Virgo, ¿qué pasa con los virgo? Si los políticos hacen el payaso, los payasos tendremos que hacer política. Ah. Eso ya ha pasado, ¿eh? ¿Eh? Eso ya ha pasado. Eh, recuerdo que Ronald Reagan fue presidente del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, Ronald Reagan decía que era actor. Yo ahí tendría mis dudas <risa> serias. <risa> A lo mejor fue actor cuando llegó a la Casa Blanca, yo creo. Yo creo que ahí fue cuando desplegó su mejor papel interpretativo. Sí, ahí cuando hizo el gran payaso sí, sí, sí, universal. Sí, sí, sí. Vamos sí. a seguir con la, los datos, lo, lo, las predicciones. Capricornio. Capricornio. Eh, eh, vas, vos te bien. Sí, Ot ¿no? Otra tierra, tierra claro. Otra tierra. Está todo. ¿Mamut es tierra? Mamut... Pff, mamut es que es muy complicado. Yo bueno. creo que Mamut aúna un poco de tierra... Y un poco de fuego. Y agua cuando bebe. <risa> Vamos con los Capricornio, por favor. No podemos apretarnos el cinturón y bajarnos los pantalones al mismo tiempo. Es un hecho, es un hecho. O sea, yo creo que poco más se puede decir. Yo, yo me acuerdo de repente... ¿Qué pasaría si de repente apareciesen aquí C y OE? Pues yo, intenta, yo creo que dirían claramente una cocha. Dirían: Pues ha un agujero detrás y así lo podemos hacer todo a la vez. ¿No? Sí, y lo, lo, lo peor sería que me clasificasen. Pero bueno, no me importaría. Eh, sus conocimientos son muy vagos. Sí, sí, son de cali Pero los que califican son Standard and Poor's. Ah, no, es verdad, es verdad. Eh, Yo es que también eh, es que me, la política me da igual. Sí, esos son los payachos de los de, cheres. De lo de los que los despiden cheres. a la gente para ganar dinero. Pues dirían que dirían que sí, que, que si nos dan un neurillo y ya veréis como que sí que se puede hacer. Yo creo que es lo que dirían. Bajarte los pantalones y apretándose eh, el cinturón. No, a la vez. ¿Qué es lo siguiente. Yo creo que si lo haces, si lo consigues, te caes. O sea, te, te caes de cara. O sea, porque claro, en el momento en que llegas y te, apretas, te has bajado el pantalón, te apretas el cinturón, ya, ya lo intentas andar un poco... Quedas atrapado ahí entre tus piernas como una contorsionista rusa. Y te pegas contra el suelo sí, sí, con es, toda la cara. Es duro, ¿eh? Sí, es lo que yo creo que... Es decir, si sigue pasando esto de apretarnos el cinturón y... y bueno, apretemos el cinturón temporal, uh -huh. si no le importa, vale. y sigamos con la predicción. Géminis, tu botín, mi crisis... Todo el sentido del mundo. No voy a pedir explicaciones. Siga. Libra. Ya tenemos sol. Ahora queremos la luna. Uy. Esta a mí me encanta. Es que son tan duales, los Libra. Es como, sí, teo, tal, sí. quiero esto, pero quiero lo otro. A, Ahí, a, me... a ver si pesan lo mismo. Me gusta Pili, pero Mili me trata claro. bien. Y está siempre así, los Libra. Sí, ¿eh? sí, sí. sí, sí son, así, son, son así. Son duales. Son, sí. Están conjunto con Géminis. Se pegan. A veces, sí. Sí, sí a, veces, a veces he visto peleas. Cuando no coinciden las dos caras O sea, se sí, pegan. Sí, a veces juegan ahí, un poco como la cara oculta de la luna, ¿no? Un poco. Sí. Se dan solo, se dan solo la cara buena o la cara mala. Depende cómo esto que. Vamos a seguir. Eh, te, Nos queda un, arie, un, un aire por ahí. Acuario. Acuario. Ah, Nunca he entendido esto, profesor. Permítame que le haga esta pausa. Sí. ¿Por, qué, ¿Por qué Acuario es de aire? Es una. Es que, un... es que no tiene sentido. No tiene sentido. Hombre, si partimos de la base, esto es algo ya que, claro, a la gente que de la ESO, pues. gente como otros que ahora os indignáis y tal que no pues no pero yo no soy el... de la ESO ¿eh? yo hice COU indignadísimo pero hice COU. Pues bueno da igual da igual los jóvenes los jóvenes eh, tenemos que el agua en su gran parte está formada de oxígeno y por lo tanto de aire y yo creo que no se necesita mucha más explicación bueno muy bien Muy bien, perfecto. Pero reconozca que por lo menos es irónico, aunque sea por el nombre. Es que los astros, ya sabes, que su... tiene su gracia. su gracia. Ja. ¿Tiene, les... ¿tiene su... Es que el agua que ha sido no coronada por usted como el, el, el último ciclo. Y Mamut no le ha dicho nada. Ahí pero... ya llega la Mamut. No, mamut es el final, vale, ok. Mamut. El siguiente signo, entonces, sería... Eh, a ver, voy a intentarlo. Eh, estábamos con Acuario, que no hemos dicho su predicción. ¿No hemos dicho predicción Acuario? No, no, ha es... interrumpido directamente... <ríe> Lo siento, es que necesitaba saberlo. Eh, eh, además, es eh, que está el técnico me diciendo que si yo soy acuario. Me... Y, nu y, <risa> y nunca lo he entendido, y nunca he entendido el porqué. Bueno. Pues ahora ya sabemos algo más. ¿Y bueno. sabemos cuál es la predicción? Sí. Si no nos dejáis soñar, no nos dejaremos dormir. Es decir, vamos a ser... Bueno, yo no, yo no, porque yo no... Ni aquí ni quito ni pongo. Pero estabas eh, haciéndote un acuario. Sí. Yo siempre intento aunar. Empatizar. Empatizar. Eh, pues eso, que vamos a ser su peor pesadilla. Uh -huh. eh, y se, seguimos ya con sí. las aguas. Eh, cáncer. Cáncer. Únete, Madero. Tú también eres obrero. Bien. ¿Qué más? Escorpio. La ignorancia del ciudadano da la victoria a los tiranos. Le. Uh -huh. ¿Y? Piscis. Piscis. Hasta los ovarios del fondo monetario. hasta los ovarios del fondo monetario los piscis me encantan son gente muy rebaladiza, verdad sí a mí me gusta es son muy bajos son rebaladizos pero a la vez directos dices sí, sí, sí piscis te, te, doy sí, una, sí, sí. te doy una guaya y luego me escondo claro ¿no? no te das cuenta pero no lo hago mal eh no no no, no con, es mucho, que con, diga... estilo, con estilo con estilo mucha con clase. estilo como pez nadando en el agua así eh, con mucha por, clase como dos peces sí porque sí, dices sí. piscis agua claro. tiene sentido acuario agua porque libra no, agua porque aire aire aire acuario aire por qué por qué bueno ya ya no me lo explica perdón y ahora vamos con mamut el signo estrella su signo descubierto por usted eh, dígame cuál es la predicción de la semana para mamut dejarnos en paz esto es lo que dicen los mamuts los mamuts piden que les dejen en paz sí creo cada que uno que, sabrá creo, por qué creo que es una petición que llevan haciendo desde hace millones de años sí Ya dicen, ya estamos debajo de tierra, ya dejar de excavarnos y de sacarnos huesos. Es muy duro, es, claro. muy, es muy duro crearse el mamut. Vamos con la guasonería. ¿Qué es las ¿Cuáles son las novedades que tenemos respecto a los guasones pues de esta semana? Yo esta semana tengo dos grandes guasones a destacar. ¿Ah? Uno es Rocco Varela. Es el gran guasón. Vamos. Espera, esp estoy confundido, doctor. Uh -huh. me, está, me está diciendo de verdad que Rocco Varela. Roco, nuestro Roco, ¿es en realidad un guasón? Pero, ¿Se puede ser guasón y cristiano al mismo tiempo? Sí, sí, sí, sí, los guasones no entienden. De hecho, es decir, tú entras en la guasonería, te decimos sí, si sí, tú eres cristiano, ¿sabes? Sí, sí, sí, tú sigues con tu idea, pero en realidad sabemos que no lo es. O sea, porque la guasonería está por encima de, de tu... Sí, sí, sí, sí, sí, por supuesto. Eh, Rocco Varela el guasón El guasón Y vamos oh, <risa> Con sus frases de esta semana ¿Qué ha dicho esta bueno, semana Roco? No sé si esta semana o la anterior Pero vamos ¿Qué ha dicho Roco? Pues ha dicho que claro Que la gente que está aquí indignándose Ah que son pobres espiritualmente ¿no? Claro Que no conocen a Dios No conocen a Dios Y que por eso claro Cuando se se ha acabado Todo el conocer este el, La necesidad materialista Claro Ya no hay crisis Ya no hay dinero A ver, Pues ya ellos eh, han, no tienen estímulos en la vida, porque no tienen creencia en Dios. Eh, esto sí tiene guasa, ¿eh? Es, es, es muy guasón. ¿Ha dicho alguna cosa más, guasona? Mm, no lo sé, no, te habría que puntualizar. Estoy estudiando el tema para ver... Porque, claro, yo no sabía que Rocco Varela era guasón. Bueno, tenía mis sospechas, mis sospechas, sospechas claras no. porque sus perlitas ha soltado. Y eh, estoy indagando un poco en su en su biografía para ver un poco en qué momento se hizo Guasón Ya ya hablaremos de esto, ¿qué más Guasones tenemos esta semana? Vamos a desenmascararlos a todos a los Ha guasones. sido ha sido nombrado hace poco, entonces claro, yo lo traía un poco así como novedad Pero ha sido Basile, Basile el gran... ¿Basile de Telecinco es el, Guasón? Sí, es un Guasón, por supuesto, es Guasón, es uno de los máximos Guasones Pues yo no le doy la gracia es que a veces solo entienden su no gracia que, los guasones no, entre, ellos, no entre ellos la guasa no hay que confundirla con la gracia en este sentido claro ¿eh? claro claro claro uh -huh. que claro que ha dicho que Belén Esteban como que es por así vaticina vaticina en su, en su momento vaticinó el movimiento 15M y como que lo ejemplifica en un ser superior una profetiza profetiza Sí, sí, o sea... Del 15M, un, un, claro, un, un símbolo. Es un, como que ella ha demostrado que se puede decir lo que quieras en cualquier momento si, y siendo pobre de barrio. Impresionante. impresionante. Um, es guasona. Eh, Belén Esteban yo creo que está haciendo las pruebas. Ojo, que ah, que todavía no... Es, es, yo uh, creo que está en ello. Está primero. Ah, no, no, Belén no. Estamos hablando de Basile. Basile es guasón ya. Basile es guasón seguro. Y ahora que tiene mano intentará meter a, a Belén. Eh, está en ello. Está en ello. Lo que pasa es que se, le están pidiendo las dotes necesarias... y luego habrá, tendrá que hacer el rito que en su día os contaré Bueno, el rito de Iniciación guasona prométamelo que el próximo programa nos lo trae Venga, os lo traigo el próximo programa Pues muchísimas gracias por tenerla aquí, profesor Ochoa y pues, si no le importa quédese aquí para echar un, un eh, conjuro yo, de, yo he hecho conjuro De sabiduría en lo que yo sí, voy sí, sí. despidiendo el programa eh, Por favor, no me salpique con la sangre de, de esa rana No, o sea, no, no, soy no, soy muy limpio, soy muy limpio. Vale, a, la vale, de los vale. a la hora de los sacrificios, soy muy limpio. Me eh, y por favor, tápese que ese taparrabos. Eh... Es, es, es mi vestuario de verano. Ya, ya lo sé, ya lo sé, pero yo lo prefería con la túnica. Estaba sí. mucho más guapo. Claro, lo que pasa es que, que por cierto, alguien estaba diciendo, sí, como Rappel y tal. Fue Rappel quien me copió a mí. Lo que pasa es que, al ser yo mucho más siempre desconocido. Siempre andar más en la radio que en la tele, pues... Es no que conocían. Como usted no es miope, no podía llevar las gafas al revés. Claro, eso, eso no. Eso, eso ha sido la clave. Eso ya no. Eh, el, el caso, sí, profesor Ochoa sigue sí, con su ritual, cuidado no, con las ranas. No, pues se preocupe. Cuidado con el tanga. Y nosotros, aquí en La Persiana, pues eh, en este eh, día de... Bajo mínimos, eh, hemos tenido un recorrido muy interesante por todas las marchas españolas, hemos también puesto el dedo en la llaga sobre ese debate del Estado de la Nación y sobre el contradebate del Estado de la Nación, novedades para el próximo programa, pues aparte de tener la información más rabiosa sobre todo lo que está pasando aquí y en el mundo con la indignación general, aparte de tener nuestras noticias griegas, aparte de tener a Víctor San Pedro que se escapará de ese debate del Estado del Pueblo... Eh, el debate del pueblo del estado de la nación eh, y aparte de tener por supuesto a nuestro profesor Ochoa, nuestras secciones de, de humor, del aftersan y nuestra revolución binaria estaremos aquí estaré yo solo porque María un día más me faltará pero en todo caso estaré con vosotros aquí en La Persiana. Hasta pronto. La Persiana